Either on their backs or on their knees There are ladies who just simply freeze And then not turn away And the widows that refuse to cry the dressed in garter and bow tie Be taught to keep their legs up high In this vicious cabaret At last the 1998 show The ballet on the burning stage The documentary scene Upon the fractured screen The dreadful poems crawl Upon the crumpled <laughs> of There's a policeman With an honest soul But a scene whose head is on the pole He grunts as he feels The Tommy remains, he dropping the print, prints, and slaves and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed a nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart ways a cruel machines His lover is not what she seems, and she will not leave a note.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 That last in 1998 show The Todd song, no one ever sings The curfew grows line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, scroll by the Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Esto tira? Sí, tira, vale. Bueno, buenas noches a toda la gente que te ha ahora mismo sintonizando Radio Cuca. Sintonizando la radio Liebre Dubío, Radio Cucaracha. Que te ha sintonizándola en el 107.3 de la frecuencia modulada. Sí, si que tiene un aparato de radio. O que te ha. Eh, conectado a www.radiocuca.org la nuestra emisión a través de del internet, ¿eh? Eh, como todos los hermanos ya sabéis, esto y anedonia. Esto la negación del placer. Edoné placer, esa palabra griega ¿m? que significa placer, hedoné, hedonismo, ¿m? y esa partícula negativa, an, anedonia, eso ¿Sí? es este programa, la anedonia, la negación del placer, porque este que lo fae ye el anedónico miserable, Un anedónico miserable que hoy, eh, bien, joder, bien reflexionando todo el día, como siempre, yo todo el puto día reflexionando, pensando cosas, normal, tiene sentido, porque, bueno, uno está todo el día por ahí, que, que si ya sabes, a mí préstame calellar. Además, aguarda en invierno, pues, pues tú muy poco en casa. Curiosamente, la mayor parte de la gente, lo que, cuando menos tiempo está en casa, y a lo mejor en verano, ¿eh? y en invierno que fue frío que tal, pues sí cuando queda en casa. No en me caso no es así, porque eh, yo vivo en una casa extremadamente fría, ¿eh? fue mucho frío en la casa en la que yo vivo. Entonces, bueno, pues eh, no me quedo allí habitualmente. Intento marchar por otros sitios. Eh, Hombre, sí, puedes decirme, coño, pero pon, pon calefacción o pon algún radiador o alguna historia. Sí, sí, no, sí, si sí, de eso lo tengo, tengo, tengo calefacción de esas. Pero me quedo en la mar, lo que, lo que pasa allí es que si la pongo. ¿eh? En la mi casa ya vos digo, oye, muy fría, fue mucho frío. Enfría se ¿eh? muy rápido. Ya lo, que tienen, ya lo que tienen vivir solo una casa grande. ¿eh? Sin vecinos abajo, ni vecinos arriba, ¿eh? ni vecinos son el yao. Vecinos a... Sí, al otro lado sí, sí hay vecinos. Bueno, claro, ya que los, de, igual ya que los espanto. Yo hago cosas muy raras en casa. ¿eh? Falo solo y, y canto la otro la lleva, de siempre en cuando. Entonces, bueno, pues oye, eh, seguramente espanta un poco a la gente. Aunque bueno, curiosamente, cuando tengo vecinos son ellos los que me espantan a mí. Cuando tengo vecinos tampoco estoy mucho en casa, más que nada porque, por algún motivo, yo nunca tengo vecinos silenciosos. ¿eh? Cuando tengo de algún vecino, cuando arriendan el piso de arriba o el de abajo y tal, normalmente son siente extremadamente ruidoso. ¿eh? Extremadamente ruidoso. Y entonces, bueno, pues también. ...marcho de casa para... ...para no tener que sentir ese ruido... ...porque a mí gusta me, el silencio... ...ya sabéis que yo soy hiperacúsico... O sea sabéis... ...anedónico, miserable... ...apofénico, fotofóbico, hiperacúsico... ¿m? ...cuatro P.I.O.s... ...a no menos... ...esto como los notarios... ...yo hubo un tiempo que trabajaba en un sitio... ...que tenía que registrar muchos papeles... en muchos papeles en notarías... ...entonces tenías que poner notaría tal, notaría cual... Oye, en no un avión notario que tuviera dos apellidos a más, como la MV la gente, ¿eh? todos tenían como mínimo tres, ¿eh? Y normalmente más todavía, igual hasta, igual hasta cuatro, como yo, ¿eh? anedónico miserable, opofénico, fotofóbico y peracusico. Ese soy yo. ¿eh? Ese soy yo que, bueno, estaba contándoos eh, que entre otras cosas. Lo que pasa es que no sé si habrá manera de poner algún título a eso... ...y, y incorporar al mío nombre como, como quinto apellido ...pero bueno, que te pongo en casa... te pongo en casa porque... ...porque fue frío, ¿eh? porque fue frío... ...ahora en, en invierno porque fue frío... ...en verano porque lleve verano y oye pues... <ríe> ...presta, presta, presta de ir... ...de ir per ahí al colorín... ...ahora fue frío pero bueno mira pues salgo de casa... ...y calello y por lo menos estoy activo... ¿eh? Y como estoy como estoy activo pues pues pues caliento un poqueñino el organismo claro eso es impevinable el organismo que está eh, que está activo que está en movimiento pues calienta relativamente calienta eh, el que está el que está parado sedentario por ejemplo cuando estoy metido en casa estoy estoy sedentario O me puedo estar un momentín levantado... ...yo qué sé, pues... haciendo la comida o fregando... ...pero bueno, yo eso... ...lo de fregar, fago una vez cada... ...dos meses, fregar el... ...el suelo y estas cosas... ...no, no estoy exagerando, ¿eh? ...no llegué ninguna... ...no llegué por decir, ah, hacer la gracia... ...y voy a decir que el limpio cada dos meses... ...para que se asuste... Y ...es la puta verdad, yo... <risa> ...el cada dos meses... ...que luego la gente entra a en mi casa y tampoco... Dice, bueno, está, hay polvo y tal... bueno la gente que entra a mi casa a mi casa no entra prácticamente nadie a mi casa mira está claro cada vez voy estoy pensando lo más que que por algún motivo repelo a la a la gente sí va a ser eso porque mira los que teáis de sentir el programa desde tiempo sabéis que antes tenéis una sección no era una sección pero bueno y era unos comentarios que prácticamente todos se hermanos hacía ...que yo lo que yo llamaba historias de, de piscina... ¿eh? ...y que contaba yo cosas que de aquella de iba a la piscina casi todos los días... ...ahora ya hay que un no voy, que ya ni me acuerdo... ...pero bueno, de aquella de iba mucho y entonces contaba cosas que, ¿eh? que me pasaban en la piscina... ...porque yo sitio en el que en el que pasen muchas cosas, en el que me interesen muchas cosas... ...supongo que el fecho de estar en un espacio cerrado, reducido... Eh, ...enseñando los huevos, un montón de hombres digo por el vestuario ¿eh? fuera no fuera no porque había hombres y mujeres y no enseñas los huevos me ¿eh? tan apretados del, de del bañadoruco y tal pero bueno enseñarnos los enseñas más después total tal lo del gorro de baño que lleve bastante en el mío caso ¿eh? a, a mí no me pone una rapaza con con un gorro de baño ¿eh? no sé bueno hay gustos para todo la verdad ¿eh? entonces a lo mejor sí que a, a otros sí pero bueno ...a lo que traemos... ...que contaba yo en las historias aquellas de piscina... ...que contaba años ha... ...contaba por ejemplo lo de que... ...curiosamente... Eh, ...cuando yo me metía a... a ...en una calle... Eh, ...ya sabéis... ...piscines tienen varias calles... Y, ...y supuestamente por cada calle nada una persona... ...lo que pasa que cuando hay más personas que calles... Eh, ...que yo lo más habitual del mundo... ...eh, vas... ...bueno, pues compartes la calle con otras personas... ...oye, curiosamente en mi calle... ...prácticamente nunca había... ...nunca había otros... ...cosa que bueno, podéis decir... ...oye, pues, <coughs> bien, ¿no?... ...porque así nada es más a gusto... ...sí, pero llamaba mucho la atención el hecho de que a lo mejor ...te metieras en una calle... ...eh... Hubiera, ...hubiera de alguna otra persona... ...y... ...y marchara para... ...en cuanto te metías tú, al poco rato marchabas para otra calle... Bueno, pues decía yo, joder, golaré mal, pero bueno, es muy posible que huela mal, porque además yo tengo bastante atrofiado el sentido del, del olfato, entonces yo no me no huelo a mí mismo. Dito que bueno, casi nadie se huele a sí mismo, porque el olfato, como sentido químico que lleve, tiene una muy alta tolerancia, ¿Tolerancia? no, perdón, no se llama tolerancia, como se llama eh, adaptación. Bueno, sí, tolerancia en el sentido de que pierde la, la, la sensibilidad muy rápido. ¿eh? Y es decir, a ver, eh, tú, la, aunque te eches colonia, la tu, colonia la tu colonia normalmente nunca la hueles. Si estás en un sitio que huele muy mal, huelte muy mal al principio, pero, pero después de un ratín, los receptores ¿eh? químicos de. Porque, bueno, el, eh, el dolor consiste sencillamente en unos receptores que tenemos en los nasales. que reaccionen ante, ante unos determinados compuestos químicos, componentes químicos, partículas químicas, que exhalen ¿eh? el, o que emiten el, otros objetos y tal, y eso interpretámoslo como un olor. ¿eh? Bueno, pues eh, esos receptores químicos eh, tienen una adaptación muy veloz, ¿eh? de manera que al poco tiempo de estar de eh, coliendo, El mismo color, pues ya dejamos de golelo. ¿eh? Pero bueno, indasina, ¿eh? yo digamos que tengo el olfato inda más atrofiado que eso. Entonces, es fácil que huele mal. Eh, de todas maneras, en el agua eh, de la piscina, en principio, no se huele mal. O sea, no se huele. Porque el color clora más taparotó. Bueno, en fin, qué sé yo cuál, cuál es el motivo. Pero yo con eso también... ¿eh? que que que en mi casa hombre que viva solo pues bueno tampoco es un tan raro hay mucha gente que vive que vive solo pero pero que no viva nadie de de abajo ni arriba qué curioso eh no que no viva nadie nunca hay gente que viene a vivir pero marchen non dure mucho ningún cosa que yo agradezco porque bueno sí así está la casa más frío ¿Eh? Eso, eso seguro está más fría porque eh, oye pues ya sabéis por ejemplo que el calor tiende a subir entonces que no llena de arriba tampoco ¿eh? tampoco afectará demasiado pero que no una llena de abajo pues en principio eso sí que sí que afecta eh, sobre todo si viviera abajo una familia entero y, y, y pusieren pusieren la algún, algún tipo de, de, de sistema de calefacción radiadores una cocina a carbón ¿no? lo que fuera ¿eh? que lo pusiera pues el calor tendía a subir porque el calor el aire caliente tiende a ascender entonces bueno pues posiblemente calentaría en la mi casa pero bueno no llega no hay el caso porque marcha en dos. a lo mayor llegue de alguna manera yo repelo a la repelo a la gente puede ser oye pues no sé hay gente que tiene unas capacidades y gente que tiene otras yo a lo mejor tengo la capacidad de, de repeler a la gente y es bueno y es malo pues depende de la de la situación no lógicamente unas veces eso será para bien y otras veces eso será para mal y todo esto venía a cuento de a cuento de algo ¿eh? Normalmente acuerdo perfectamente del de, de origen de estos retafiles ¿eh? que llevo vos que llevo suelto que suelto en el programa. Lo que pasa es que esta vez sé que de, de iba a decir algo de empecé con que llevaba todo el día reflexionando ¿eh? y supongo que a raíz de eso dije lo de que yo andaba mucho tiempo la calle callejando solo y tal y bueno pues claro eh, en ese en ese tiempo pues uno tiene que se pensar ¿Qué vas a hacer? Eh, pensar. Eh, bueno, de ese mes en cuando, pues, siento en algún sitio a, a llegar. Eh, eh, cuando hacía más una temperatura mayor, pues, sentaba algo mejor en un banco cualquiera para la calle y leía Ahora, eh, como la mi casa está fría, pues, eh, no llevo en casa, lógicamente, todo, todo el día por la calle. No llevo en la calle porque en la calle fue tanto frío como en casa, incluso un poco más, no yo no esa sé sedación, un poquitín más no más, ¿eh? porque si en la calle hay 8 grados, la mía igual hay 12 ¿eh? que son, oye, 4 grados más, son muchos más pero a 12 grados no llena una temperatura confortable pero bueno, ya lo que hay era antes lo que hacía mucho otros inviernos y era meterme en la biblioteca de la universidad o en los centros sociales ¿eh? porque ahí tenía la calefacción a tu trapo Con los recortes ya no. Ahora ya hay que, ya hay que poner. Ya tengo que poner la chaqueta cuando, cuando me siento allí en un sitio de esos y al, y al rato quedó frío. ¿eh? Entonces tampoco feo eso. Entonces hago mucho más lo de, lo de callejar por la calle, ¿eh? de ponerme pa el otro echar tiempo por la calle cuando no tengo otra cosa que hacer que lle la mayor parte del, del tiempo... Eh, ...todo Ese tiempo que estoy por la calle, pues claro, qué voy a hacer, pues pensar. ¿eh? Hombre, mucho rato llevo puesto los cascos, ¿eh?, enchufados al teléfono cu piquiñuco y sintonizados a Radio Cuca, ¿eh? pero pero, también, oye, eso cansa también, y a veces, oye, pues no todos los programas de Radio Cuca me presten, la mayoría sí, pero todos no, ¿eh? y la cuestión, ya que eh, mucho rato, pues sencillamente voy callando y voy pensando en cosas, ¿eh? Pensando en cosas que a lo mejor son cosas que me pasaron, eh, o a lo mejor son cosas que me, que me van a pasar, a lo mejor son cosas que, que sentí. ¿eh? Esta mañana, por ejemplo, sentí en la radio, en Radio Cuca, en Radio Cuca, ya sabes que yo por las mañanas siempre siento la, la radio nacional. ¿eh? De verdad me vergüenza ...de verdad me da vergüenza decir estas cosas... Eh, ...yo que soy un, un, un, un locutor, entre comillas... De, ...de esta radio, de una radio libre... ...pues no debería escuchar una, una radio una radio pública... ...una radio estatal, ¿eh?... ...de verdad me da vergüenza... ...pero no pasa nada, porque soy sin soy sinvergüenza... ...entonces a mí no me, da, no me da vergüenza ninguna... ...no siento vergüenza, yo soy un sinvergüenza, ya veis... ...y entonces todavía yo sintiendo esta mañana la, la radio nacional... Y estaba sintiendo una sesuda tertulia de esas. Que no llegue que yo y conceda ningún tipo de, de, valor, ¿eh? de valor, de valor, digamos, de valor, a ver, de valor de verdad, ¿eh? digamos, a, a las cosas que opinen los señores tertulianos esos, ¿eh? que sabe Dios de, de donde salen, porque meten miedo muchas veces lo que dicen. De fecho, voy a hablar de una cosa que me. Que, ya me, eh, que me llamó mucho la atención, ¿eh? esta mañana cuando la sentí. Pero bueno, siento lo más que nada porque ya os digo, no me gusta eh, la radio musical, no soy especialmente aficionado, aunque ya os digo, muchas veces voy pelacay eh, sintiendo Radio Cuca, que la mayor parte de los programas de la Cuca, cada vez menos, cada vez menos, por fortuna mía, eh, cada vez menos son musicales, ¿eh? voy sintiendo programas... ...de la cuga musical ...pero a mí realmente lo que me gusta... ...y es la radio que fala... ...¿ye para pa enterarme de lo que están hablando?... ...curiosamente no... curiosamente no. ...debe ser sencillamente que me presta... ...la, la voz humana... Eh, al respecto de eso... ...díxeme una anécdota muy guapa... ...la mi mamá... ...todavía hay poco... me paz que ya la comenté aquí un día... ...pero bueno, coméntalo otra vez... ¿eh? ...ya sabéis que no tengo problema para pa esas cosas... Eh, la a mi mamá... ...que cuando yo ya era bebé... pequeño, estaba la cuna y tal, y si me ponía a llorar entonces lo que tenía que hacer era ponerme una ponerme la radio, ¿eh? sintonizar sintonizar un, un preferentemente una emisora que estuviera enfolando, y que entonces que yo calmaba ¿eh? y si me apagaba la radio pues que volvía a llorar, pues debe ser que por algún motivo eh, préstame el sonido de de las voces, de las voces humanas, y es curioso ¿eh? y curioso porque, bueno No sé eh, Bueno, curioso, ¿no? Que coño, a mí gusta más la gente Tengo la desgracia de que de estar casi siempre solo Pero a mí gusta más estar con gente que estar, que estar solo ¿Mm? De hecho, eh, yo creo que casi nadie cree Lo de lo de que sufra anedonia o lo que yo sea anedónico, Porque claro, venme siempre contento y tal Claro, normal, porque yo estoy contento cuando estoy consciente ¿eh? cuando estoy solo y cuando estoy, estoy disgustado y, y, y soy más anedónico todavía que, ¿eh? que cuando estoy con, con Daciem, ¿eh? que no se entera de la, de la mía anedonia. Pero bueno, oye, en fin, ¿qué vamos a, qué vamos a, a hacer? ¿eh? Pero bueno, sí, ahí está, préstame la, la voz de... ...la voz de, de los seres humanos... Y, ...por lo visto ya me prestaba de... ...de, de niño... ¿eh? De, ...de bebé, de, de la cuna... ...ya soy aficionado a, a... ...a la voz humana y a la radio... ¿eh? ...a la radio, yo curioso... ...¿qué te iba a decir a mí? ...o qué te iba a decir a la mi mamá... ¿eh? ...cuando yo estaba en la cuna... ...que iba a acabar de, de locutor... ¿eh? Eh, ...que yo curioso... ...porque dices esto... ...bueno hombre, locutor es en una radio de... ...de aficionados... entre comillas... Entre les digo porque, porque vamos a ver, de, de aficionados, yo creo que esta radio personalmente, pienso yo, eh, eh que ya os digo que, que siento tres, bueno, siento tres, siento prácticamente nada más Radio Nacional, pero bueno, Radio Nacional se supone que también, y la RPA también me presta. Y es verdad, siento a veces la RPA también, la radio del Principado de Asturias. Yo creo que esta radio tiene eh, muchos aspectos, mucha más calidad que ese, eh. ¿sí? Pero mil vueltas. Yo creo que el fecho de que se sí, a lo mejor somos aficionados, igual somos aficionados. Pero precisamente por ese motivo, eh, porque cada uno venimos aquí a hablar de una cosa a la que estamos aficionados, a la que somos muy aficionados, a la que pues se puede decir que somos expertos, no en el medio caso que ya sabéis que no soy experto en nada, pero bueno, soy aprendiz de muchas cosas, ¿eh? Soy aprendiz de muchas cosas y, y falo de ellas. <risa> de ese mes en cuando pues falo de una y dejémonos en cuando falo de otra. Pero bueno, <coughs> que si, sigamos, sigamos. Que decía yo que bueno, esta mañana sintiendo una de esas... una de esas radios que yo creo que no tienen ¿no? La, tanta calidad como como radio cuca como radio cucaracha como las radios libres en general eh, sentía uno que, que de esos sesudos tetulianos que que cobren dinero por, por decir tonterías ¿eh? por decir tonterías para ellos seguramente no son tonterías y para quien lo contrata pues a lo mejor tampoco son tonterías pero bueno yo escucholes y, y la mayoría de ellos para hacerme bobales, que puedo decirles cualquiera ¿eh? que, que puedo decirles cualquiera pero por embargo van a esa gente allí y ellos pagan ellos ¿eh? ellos pagan ellos dinero por decirles, bueno anda, yo curioso en las radios libres decimos cosas mucho más inteligentes que voy a voy a ser presumido ¿eh? voy a a decir que ye, porque mira eso pues es verdad que quiero es que te diga yo no, yo soy muy muy me valoro muy poco ¿eh? personalmente no no pienso que eh, que la mía persona tenga un gran valir en ningún aspecto pero mira para para valer más que lo que yo digo aquí, que lo que dicen esos estertulies de de la de la radio pública ¿eh? yo creo que que para eso no fue falta tampoco ser ningún ningún lumbrera, viste? ¿Eh? no fue falta ganar ningún premio Nobel para ser mayor, para ser mayor que esos. Bueno, pues que decía uno esta mañana, eh, por visto salió estos días la, la sentencia, eh, para el rapaz que, que pegó un, que tiene un tartazo una tarta focicu, a la a la presidenta de la de la comunidad foral de Navarra. me parece que fue bueno, no sé sea, fue mucho y tal y bueno, pues por lo visto a este rapaz cayeron y una sentencia de dos años de, dos años de prisión ¿eh? dos años de, de privación de, de libertad de movimientos que ya sabéis que yo además añado lo de privación de dignidad cayeron y dos años de privación de, de libertad y dignidad eh, por <coughs> por tirar un, una tarta al focico de una señora Claro, decía este tertuliano Bueno, pues a mí parece muy bien Un castigo ejemplar Porque vamos a ver, sí, puede parecer muy gracioso jajaja, ja, ja, una tarta y tal Pero es que lo que hizo fue tirar Un, un ojeto contundente a la cara ¿Eh? Y es violencia Eso es violencia Y una agresión ¿eh? Y claro, yo en ese momento Pues bueno, aparte de que me encendía ¿Eh? no importa porque bueno estaba estaba solo un caso entonces qué, qué problema hay en, en encenderse cuando estás cuando estás solo un caso y además pues y pues incluso levantar la voz que no llegue en mi caso, ¿eh? y, y pues soltar algún improperio que yo creo que tampoco yo en mi caso en voz alta, ¿eh? por un voz vecino. Eh Tampoco habría ningún problema porque ya os digo que no tengo vecinos arriba ni en abajo y tal. Y que allí los tabiques son de papel, entonces igual me sentí en dos o tres pisos más para abajo, qué sé yo. Bueno, igual. El caso, ya que decía yo, digo, pero este cabrón, ¿cómo puede decir esto? Eh? ¿Cómo puede decir esto cuando, o sea, cu cu cuando desde el otro bando, digamos, están echarciendo violencias, violencias mucho mayores, ¿no? Eh. Porque que llega la violencia, claro, que llega la violencia. Eh, eh, pe, ¿Dar un golpe o, o, o que otro des que tú lo des cuando puede evitarlo? Eh, o incitarte a darte ese golpe. ¿Eh? Que llegue más, más, más violencia. ¿Matar? ¿O dejar morir? Eh, bueno, pues, eh, hombre, según el. según el, el, el, lo que todos podemos ver y lo que opinen los políticos o lo demás, parece ser que lleva más, más violencia a matar que a dejar morrer, porque cuando una persona mata, ¿eh? nadie tiene duda de que llega un, un asesino, un criminal y que, y que eso no tenía, ¿eh? no tenía en principio que, que hacerlo. Pero, pero oye que, oye, cuido que dejar morrer, cuando puedes evitarlo Eh, viene a ser prácticamente similar a matar ¿eh? incluso ponerles condiciones necesarias para que la gente muera y esto vea peor, porque bueno, dejar morir a ver, bueno pues hay un delito de fecho que lleva la, la denegación de socorro ¿eh? que por ejemplo tú si, si ves un, un accidente por ejemplo de tráfico, por decir algo ...tú estás obligado a, a, a acercarte y a echar un huevito... ...a ayudar a lo que puedas... ¿eh? ...a salvar la vida de esa gente... ...porque a lo mejor el hecho de que... ...de que tú no, no pierdes la, la tu ayuda... ¿eh? ...esa denegación del socorro... ...pues tiene como resultado la, la muerte de esa de esa persona... ...de esas personas... ...y entonces, bueno, pues considerase un delito... ¿eh? no hay a lo mejor intencionalidad supongo que luego bueno pues si alguno de vosotros sabéis de derecho no llegue una de esas cosas en las que yo soy aprendiz de derecho no tengo ni ni pajolera ¿eh? Eh, pero bueno tengo entendido que todas esas cosas de de de de, de, de shulga, un paisano ¿eh? que se siente con el poder de ¿eh? de de juzgar y de opinar sobre lo que lo que pensaban o, o hacían los demás, ¿eh? incluso la, la intención que tenían, pues decide si hubo intención la o no o la hubo y, y en función de eso pues bueno pues les penes eh les penes eh, que imponen a, a esa persona ay, perdone eh, que estoy arrimando la, la silla que estaba muy, muy para atrás que le en función de bueno pues de por ejemplo eso si hubo intención, si no hubo intención, si tal si qué sé yo pues los penes que se imponen a, a esa persona son mayores o menores. ¿eh? Pero bueno, vamos a suponer eh, una tercera situación, que no es ni matar, ¿eh? yo qué sé, pues, agarrar un cuchillo, acercarse a, a otra persona y, y clavarlo, ¿eh? que se oye claramente matar, ¿eh? matar sin más, se oye matar con toda la intención del... del mundo y tal bien, también las les muertes producidas involuntariamente por ejemplo, qué sé yo, pues uno que va <ríe> pela carretera conduciendo un quemador de dinosaurio muerto eh, y va en dirección contraria o va por la buena pero va a 200 por hora, qué sé yo y, y claro, pues en esas condiciones lógicamente o va borracho choca con uno y lo mata ¿eh? bueno, pues hay debate hay... que dice, no, hay una intencionalidad... ...y otros que dicen, no, bueno, pues intencionalidad obviamente no... ...pero lo que sí hay es una responsabilidad igual que si la tuviera... ...porque eh, cuando hizo eso no sabía lo que estaba haciendo... ...voluntariamente decidió eh, empinar el codo... Y, ...y después conducir un quemador, la máquina de matar de esos. ...bueno, pues ahí eh, ya os digo que, que el que echan es de, de, de derecho... pues que surgen que estas cosas. ¿eh? Yo como luchano no me, no me pongo tal. Pero bueno, si hay si hay un, otra vía que, que a mí me cabrea bastante. Y sobre esa sí que sí que opino. Yo como los torturianos... esos de tal. Pasa que ellos sin cobrar. ¿eh? Pero también opino. Que llegue. Eh, vamos a ver cuando se ponen les condiciones ¿eh? para pa la, la muerte de una persona. Eh, Eso no lleve también equivalente a matar, ¿eh? no lle no lleve violento. ¿eh? Quiero decir, por ejemplo, cuando eh, se quitan de... Cuando se echa de su casa una persona y tiene que vivir en la calle. Al frío, por ejemplo, ¿y ¿cuántos horas había? Por la mañana, no sé, había tres a primera hora. Yo supongo que de noche, pues, hubo... ¿eh? Hubo todavía, todavía menos... ¿eh? Pues toda esa gente, mucha gente que está durmiendo por la calle, ¿eh? que si dais un paseo ahora mismo, si salís, si de alguno está por ahí de los que me están sintiendo, eh, a lo mejor está andando por la calle sintiéndome con una radio pequeñita un teléfono pequeñuco de esos, ¿eh? que tienen, que tiene radio, pues seguramente va a haber a mucha, a mucha otra gente que está durmiendo en la calle, ¿eh? que está viviendo en la calle, que está al frío. ¿eh? Que está pasando frío eh, alguna de esa gente pues bueno pues estará en la calle por otros motivos a lo mejor llevólos a la calle pues una, una adicción o llevólos a la calle una enfermedad mental que bueno habría que yo también creo que también se pusieron las condiciones para que la gente acabara acabara adicta, acabara enferma pero bueno eh, vamos a dejarlo para <coughs> para otro día pero lo que sí está claro y es que por mucha de esa, de esa gente están a caer porque los echaron de casa ¿eh? Eh, cuando una persona echa a otra de su casa digamos que, que no la está matando directamente oh, yo no la mato yo nada más la echo de casa ¿eh? pero entonces yo podría decir bueno, no la matas pero estás poniéndoles condiciones ¿eh? para que esa persona pueda morir ¿eh? a ver, el, el frío ¿m? extremo eh, bueno extremo los que se hallan de climas más fríos pues reiránse como eh, sintiendo esto si sienten esto de clima extremo para pa decir el frío de aquí pero bueno los que se hallamos de aquí pues oye cero grados ¿eh? acá y durmiendo que más baja la temperatura corporal con el sueño pues aunque te has envuelto en, en cartones pues igual sí que ¿eh? sí que lleva una condición de, de enfermedad, de, de que posiblemente aparece una enfermedad, hombre, el mero fecho de vivir todo el puto día ¿eh? en la calle, de, de no poder descansar, de no poder sentarte a gusto, de no sentir calor prácticamente nunca, ¿eh? hombre, pues yo creo que eso para el organismo lleva bastante lesivo, no me parece? Entonces mmm, yo diría ¿eh? Que a lo mejor le echar a, a, a gente de la su so casa, ¿eh? de la su so vivienda, y no facilitarles otro sitio en el que vivir, otro techo, pues yo también ponerles condiciones para que mueran. Wow, ¿eh? bueno, estos, <coughs> estos de tertulianos resutos, no, ¡No, no, por Dios! Y si llames asesina a, a un. a un. yo que sé pues pues un político o un policía o un banquero si lo llamas asesin pues seguramente este mismo que por la mañana justificaba y estaba decía que estaba contento por el tema de la de la sentencia al al del tartazu pues seguramente estaría también contento por alguna sentencia al que llamará asesino un banquero o un político ...aunque el banquero o el político... ...Munchera... ¿eh? tuviera puesto las condiciones... Pa, ...pa, pa, pa, pa... ...que esa persona morriese... ...eh, para que una persona morriese... ...manda huevos... ...en fin... ¿eh? ...y es tremendo, y es tremendo... ...pero, pero sí, sí, sí, eso pasa... ...o, o yo qué sé... ...o políticos, por ejemplo... ...eh, que lo que, que lo que fan... y, bueno, pues quitar determinados medicamentos de, de, de la seguridad social ¿eh? de manera que las personas que, que tienen falta de esos medicamentos por ejemplo, porque tienen una enfermedad grave ¿sí? pues ya no tienen acceso a esos, a esos medicamentos con lo que, como no tienen acceso a esos medicamentos pues la posibilidad de que muerran también aumenta ¿sí? también aumenta, porque a lo mejor tienen perres o bondes para para hacerse con esos medicamentos sin falta de que tengan una seguridad social, de que tengan subvencionados, pero a lo resulta que no. ¿eh? Imaginais vos que cualquiera de vosotros que tiene una enfermedad pues realmente grave, que tiene algún cáncer, algún, tiene el sida, o tiene, yo qué sé, o tiene cualquier otra enfermedad, enfermedad grave. una enfermedad de estas que llamen enfermedades rares, ¿eh? vamos a suponer que tiene una de esas, y que depende ¿eh? depende para para sobrevivir depende de, de de bueno pues de los de los medicamentos de esos de esos medicamentos ¿eh? que bueno, pues vale, sí, también habría mucho que hablar y muchos diréis, "No, pero muchos medicamentos en realidad y eso es todo mentira, hay una estafa y un negocio de la industria farmacéutica", vale. Hoy no estamos hablando de, de ese tema, ¿eh? En este momento. Que hay un tema muy interesante y que seguramente va a ser va a ser va a ser en Tratagua en, en, en de alguna vez o oh, no, a lo mejor no, pero bueno, vamos a vamos a vamos ahora mismo a obviarlo ¿eh? vamos a obviarlo porque bueno, yo de lo que estoy hablando y es de cómo ¿eh? bueno, personas ¿eh? son capaces de poner condiciones para que otras personas muerran ¿eh? y yo me pregunto, y eso eh, y es realmente más o menos violento que matar ¿eh? que matar directamente yo creo que dejar morrer es ¿eh? una manera mucho más Eh, macabra de matar a una persona que matarle directamente. Yo personalmente pienso que y peor de ¿eh? dejar morir que matar. Pienso que si mmm, cualquiera coye y un político que tomó decisiones de ese tipo lo llama asesino, ¿eh? pues en realidad no está cometiendo ninguna ninguna atropalía porque simplemente está definiéndolo. ¿eh? Si sí, yo llamo asesino al que colló un cuchillo y, y, y, y lo clavó en el corazón a otra persona, ¿por qué no voy a, a llamar asesín eh? al que puso las condiciones, al que sabe? porque es encima lo sabe? O sea, porque no tiene más que dar un, un, una voltina para acá, eh, para ver que, que que esa gente que él permitió, eh? que él permitió que que ...que echaran de, de la sobivienda, ...que él permitió que, que quitaran la medicación... ...que él permitió que... ¿eh? ...entonces la gente... ...está sufriendo y tiene un riesgo de muerte mucho mayor... ...del que tenía que estar... ¿eh? ...porque ya sabéis que... ...que yo todo ese cuento de que bueno pues son cosas a lo mejor... ...necesarias porque... Eh, ...yo que sé pues... ...historias de que si... ...que si no hay perres, que si recortes, que si tal... Mira, no me toques los huevos ¿eh? mientras haya fartones ¿eh? como todos los puñeteros políticos ¿eh? de este de, de, de este país ¿no? de todos qué cojones si son todos iguales ¿eh? yo por lo menos no, no conozco ningún caso que sea diferente vosotros me decís sí, sí hay los hay los que sí hay, hay buena gente y tal eh, yo lo pongo los dudas qué queréis que os diga ¿Eh? no conozco a ninguno no conozco a ninguno que Que, que sigue distinto Unos más y otros menos Y hombre, por supuesto ¿eh? Que según van según algamando van el, el poder ¿eh? Pues según van acercándose a ello Cuanto más arriba tees Como estás más cerca de, de la influencia De los que manden de verdad ¿Eh? Que no son los que ¿eh? los que vemos en, en, la, en la tele Los que ponen el focico Esos no son los que manden ¿eh? Esos son los que figuren Pero no son los que manden no son los que manden de verdad los que manden de verdad están tan detrás, están viviendo de puta madre ¿eh? mucho mejor que nosotros incluso mucho mejor que ellos que viven de puta madre ¿eh? por lo tanto eh, yo no puedo aceptar ¿eh? el argumento de ese de que eh, en una, una hay perres a bondes, tenemos que recortear ¿eh? si hay perres para que pa mantenemos a vosotros ¿eh? fartones de mierda Pues también habrá, habrá perres agundes para no dejar morir a la gente, ¿eh? para no botarlos de su casa, para no dejarlos eh, eh, sin velecines, para que no mueran. ¿eh? Eh, sentí un cantar. <coughs> este este internet como una berza porque hay un momento mientras sonaba el, el cantar este que el de pur, mata los probes ¿eh? que yo que te haciendo ahora porque, yo pues digo estar matándolos así directamente no están matando los probes sencillamente están dejándolos morrer y están haciendo que cada vez más gente se haya ¿eh? entonces cada vez hay más gente a la que dejar morrer mucho eh, yo creo que se me nota un poco que me, me enciende eh, me entiende bastante el tema de que esos fartones o los que ellos sobran eh, nos vengan diciendo que que, que lleguen un aire que lleguen un aire pató eh, que lleguen un aire pató y que se hayan capaces de dejar a, a la gente en la calle pasando frío que se hayan capaces de eh, de dejar a, a la gente en sin trabajo que se hayan capaces de dejar a la gente en sin medicinas ¿Mm? Que sean capaces de dejar a la gente en, Sin capacidad de estudiar Que conste que a mí El, el, el, el estudio Y el trabajo Parecen maldiciones Pero por lo mío la de ideología ¿eh? O por la mía manera de pensar No me gusta hablar de ideología ¿eh? Porque eso ya yo como tal algo preconstruido y que tienes que adherirte a una o a otra y yo como ya sabéis perfectamente no me no me adhiero a ninguna no soy yo no soy yo de ideologías ¿eh? a la mierda ideologías y ideólogos también que decían los de la apoya recos y tenía mucha tenía mucha razón tenía mucha razón ahí el levar esto de la polla cuando cuando decía esto ¿eh? sí yo pienso que sí que pero bueno, que digamos que yo por la misma manera de pensar pienso que todo el mundo tiene o debiera tener el derecho a decidir ¿eh? Eh, si no me que ahora ya también yo creo que están prostituyendo la semana pasada también falaba de el término libertad como un término ya totalmente prostituido de, de fecho ¿eh? Eh, pues ahora voy a voy a considerar que también está muy prostituido ahora eso del derecho a decidir, porque yo creo que el derecho a decidir, y es lo más básico ¿eh? el derecho a decidir sobre tu propia persona el derecho a ejercer la, la tu propia voluntad pues hombre, yo creo que es bastante sagrado digamos, ¿eh? curioso para un ateo, hablar de cosas sagradas pero bueno, un ateo también puede hablar de lo, de lo sagrado, o, o yo por lo menos soy ateo y falo de lo sagrado Porque yo soy absolutamente ateo, ¿eh? pero muy religioso. Vosotros pues diréis, pero bueno, eso cómo se come. Se come, se come. Ya otro día, si acaso ya cuento el. El porqué, o se come, o como lo yo. <risa> A ver, que no tiene que ver, ¿eh? Yo como muchas cosas que no come otra gente. ¿eh? Como lo de ser religioso, ser ateu. Y también como, yo qué sé, pues zanahorias recién salís de la tierra. Eh, quito ellos un poco la tierra con la mano y como les así, sin más. Y vosotros diréis, madre, pero si la zanahoria, habrá algo de algunos que digan, hay que cocerla, Habrá otros que digan, no, no, pues como cruda, pero hay que pelarla. Eh, bueno yo ya ves yo recién salí a la tierra limpio ¿vale? hay un poco y tal y hacen hacen a la como que yo como ya vos digo como muchas cosas ¿eh? como muchas cosas entonces yo puedo hablar de, de cosas sagradas porque yo por lo menos me entiendo a lo que me estoy refiriendo y el derecho a decidir a mí pues me da algo sagrado ¿eh? el derecho a equivocarse ¿eh? el derecho a hacer cosas que van contra la propia integridad si tú decides hacerlo así no ¿eh? a mí por ejemplo yo qué sé pues eh, esas cosas que que fae el estado de, de imponer ¿eh? eh, como se tienen que hacer determinadas cosas o, o, o cosas que no se pueden hacer porque van contra van contra la salud ¿eh? por ejemplo bueno pues ya esa cosa de que tienen de prohibir de determinadas drogas unas y otras no, ya os digo no, no son todas pero bueno hay determinadas drogas que, que el Estado decide prohibirles, decide que esas drogas no pueden consumirles los, los los que viven dentro de dentro de, de ese Estado ¿eh? el Estado decide que no pueden consumirles yo personalmente no tengo ningún tipo de aprecio por las drogas ¿eh? Eh, ni me drogo ni tengo ninguna intención ni pienso que me pierda nada por no drogarme. eso sí, no me drogo eh, ni con esos que ellos consideran prohibies, ni me drogo tampoco con, con los que ellos eh, consideran eh tabaco, alcohol, estas cosas pues tampoco, bueno, espera, sí que me drogo sí que me drogo con una que además soy bastante adicto que ya la, la cafeína ¿no? que no deja de ser una droga Y es malo eh, dar un criterio y es difícil dar un criterio de lo que es droga y lo que no es droga. Yo suelo utilizar como criterio lo que lo que cualquier sustancia que atraviesa la, la barrera hematoencefálica, en principio, y, y es susceptible de ser una droga. ¿eh? Esto lleva es una cuestión técnica. Y ya sabéis, yo como soy aficionado a muchas cosas, pues, pues tuve también una temporada bastante aficionado a. a la teoría de las drogas, curiosamente, no la experimentación con las drogas, habrá otros que digan pero qué tontería ya esa de eh de, de aprender teóricamente sobre un tema que, que puedes experimentar la propia carne. Pues ya ves, yo soy así nada de así nada raro, eh, así nada, de, nada raro. Pero bueno, sí, que como considero tan sagrado el, el derecho que tiene una persona a decidir sobre sí mismo, pues considero que, que debiera tener ...derecho a, a estudiar... ...si da la gana estudiar... ...yo personalmente pues considero que... ...que, que eso bueno pues... ...pues que no... Y bueno ...que que uno puede... ...más que estudiar... ...derecho a por ejemplo a ir a la universidad... ¿eh? Eh, en, sin, en, ...sin que el criterio fuera el... ...yo tengo más perras o menos perras... ...yo creo que todo el mundo debiera tener... ...derecho a decidir... ...si quería ir a la universidad... Y si quiere ir a la universidad, que vaya, si quiere. ¿eh? Que ya os digo que a mí me que aquello llegue como diera, como ir al matadero, ni como a eh, voluntariamente a la sala de tortura. Pero llegue que si de aquí voluntariamente, de verdad, quiere ser incluso torturado, pues no pasa nada. Hay gente que llegue más su pista y gusta ahí sentir dolor. Bueno, pues qué problema hay. Tiene que estar prohibido sentir dolor. Yo creo que no entendiera, no tenía de estar prohibido sentir dolor. Eh, Tiene que estar prohibido morrer, eh. Yo creo que tampoco. Que llegue eso de, de, de evitar el suicidio. ¿eh? Que ayudar al suicidio de otra persona sea delito. Si la otra persona quiere y te pide ayuda, bueno, pues yo creo que que no pasa nada por por Daila, hay una decisión que tomó él otra cosa y es que, a ver de alguna de me la meca, la norma comisionable está a favor del suicidio oye, no estoy a favor del suicidio <ríe> para que yo una verdadera lástima ¿eh? que haya personas que, que decidan suicidarse pero lo, lo deciden ellos y yo no soy quien para intermorderme en la su so decisión para pa entrar en la ...en la su voluntad y, y, y, y pretender cambiarla... ¿eh? solo ellos tienen derecho a, a decidir sobre la sociedad... Estoy sintiéndose un poco loco que estoy... Eh, ...que estoy engurriando, no voy a los más porque si no tal... ...bueno, pues como pienso que todo el mundo debiera tener ese derecho... ¿eh? ...a decidir sobre sí mismo... ¿eh? ...por eso pienso que lleve un delito tan grave... ...el amparándose en esos... Supuesto, supuestas carencias económicas, ¿eh? pues el prohibir determinadas cosas. Yo creo que... A ver, creo, no sé perfectamente que hay mentira. Ya lo, lo estoy argumentando aquí, diciendo que mientras mientras ellos tengan, ¿eh? mientras los fartones vivan de puta madre, eh, no me pueden decir que je, je, no hay perres. Que no hay perres para pa un médico, para un enfermero, para... para un profesor de universidad, que no hay perres para que un rapaz que quiera, eh, vaya a estudiar, eh, para que uno de esos que tiene la beca Erasmus en de por ahí, que puedo opinar lo que sea de los becas ¿eh? es, y el salir por ahí de eh de pingo a, o a estudiar lo que sea, puedo opinar lo que sea. Pero el argumento de ellos de que no, y que no hay perres, perdona, ese no me lo ¿eh? eso no lo puedo tragar, eso no lo puedo tragar en absoluto. Eh, lo que sí puedo trajar y lo que cada vez pienso más de, de esa manera y que bueno, pues fuimos derrotados absoluta estamos siendo derrotados estamos ahora mismo viviendo una, una batalla eh, en la que claramente estamos perdiendo falo de ellos y nosotros, no tengo ningún problema en usar esta dicotomía ellos, que son los, los que poseen Y nosotros que somos los desposeídos, ¿eh? los que no tenemos nada, porque ya sabéis que, que la propiedad privada no existe. ¿eh? La propiedad privada no existe, no tenemos ninguna cosa, nada de hueso, ni siquiera los nueces perres son nueces. ¿eh? Tenemos, usamos cosas que les usamos mientras ellos quieran que les usemos, mientras ellos nos dejen usarles. ¿eh? ...no vamos a eh, a ser tan ingenuos... ...o no deberíamos ser tan ingenuos... ...como para pensar... ...oye yo tengo la, la mi casa... ...tengo el mi coche... Y tengo los míos perros en banco. No, no, y mentira, ¿eh? Yo mentira. Eh, yo creo que ahora ya somos todos conscientes. Hombre, hay años ya, ya éramos conscientes de que como tuviéramos un un coche, la gente que tiene un coche, que tiene un quemador de dinosaurio y y tiene una multa y no la paga o o, o hay un impuesto, como ya la viñeta, la viñeta esa no la paga, pues seguramente y, y, y quiten el coche, ¿eh? entonces bueno, pues hasta qué punto puedes decir que soy de propiedad propiedad tuya pues, no sé pero bueno, eso digamos que ya lo tenemos asumido o que ya lo tenía asumido la mayoría de la gente y lo consideraba un, un mal menor ¿eh? pero ya que eh, seguramente muchos pensaban que bueno, pues que cuando tenías una casa además la casa ya era tuya no vivías de, de alquiler sino que comprares la, la tu vivienda ¿eh? pues que ya era tuya <ríe> Mentira, núñe no tuya. Eh, ahora sabemos lo lo más claramente. Eh, la casa, en principio, si tienes hipoteca, núñe no tuya. Y del banco, pero deja de tu sala, eh. Entonces digamos que eh, los gastos corren de la tu cuenta, el usufructo también. A ver, oye, lógicamente, no viene el, el director del banco a tu casa echa la siesta, en el tu sofá, no, echasla tú, si quieres. pero pero bueno la casa es tuya y es de él si no pues prueba a no pagáis y ya vemos lo que pasa que la gente va a la calle no hace falta tampoco que tener hipoteca si no tienes hipoteca pero tienes pues cualquier deuda una multa que deciden embarjártela pa pa para cubrirla o o no dejes de pagar dejes de pagar unos determinados impuestos incluso dejes de pagar la comunidad y esa supuesta propiedad No existe, porque no es tuya. <ríe> eh, viene la policía municipal y es gente de la policía municipal o la nacional o la guardia civil, que no sé quién se dedica a estas cosas, pero es de la, eh, de la, tu, de la supuestamente tuya vivienda. <ríe> porque no existe, es mentira. quedan eh, los perres, eh, los perres, son esos esperres perres. Ni siquiera eso, ya no eso. Eh. Eh, bueno, ya viste eso de lo de Chipre. ...y el, el tipo este de la... ...no sé si ye, el, el... ...del Banco Central Europeo, el drague este, que y ...no sé lo que ye... ...pero bueno, que ya decía bueno, pues... ...a ver, cuando cunde el ejemplo chipriota... ...en el sentido de que los... ...los depósitos, que llamen así... La, la, ...lo que la gente... ...lo que la gente... ...importante, los políticos y tal... ...llamen depósitos, son las parras que tenemos en banco... ¿eh? lo que pasa es que ellos llamen los depósitos... ¿eh? y el depósito de agua y tal y el, y son los perros que tenemos en mano esos son los depósitos bueno pues que decía el Draghiesti, bueno ya lo visteis ¿eh? cuando rescataron en Chipre ¿eh? decía no pues pues <coughs> los perros de, de las personas ¿eh? les perres, los aforros de, de la gente ¿eh? en particular pues también oye podemos usarlos para pa pagar que si rescates que si que si lo que sea eso tampoco es eso ya veis Y en eso no, nos desean un saludo eh, pero es un porque porque porque en realidad ellos pueden hacer lo que ellos den a la gana, cuando ellos den a la gana. ¿no? Los corralitos, el corralito de Argentina, pues resulta que la gente, supuestamente, les perros son tuyas, podías ir a, a Coyeles, ¿no? A Sacales. No, no, no, no podías, no podías. La propiedad privada no existe. Y una, mira, dice un tal Westfield en el chat. La propiedad es pura ilusión, usufructo en vida, nada más. Bueno, eh, y, y, y lo de usufructo en vida hay mucho decir, porque usufructo en vida, pero no para toda la vida. Para mientras quieran, deseate usufructalo. Para mientras quieran, deseate usalo. ¿Eh? Los que manden de verdad, ¿no? los poderosos, van a deseate usarlo o no deseate usarlo, según ellos les venga bien o mal. Y con este tema de las perres... ¿eh? algunos podéis decir a lo mejor bueno sí pero esos son los perros que están en banco ¿eh? que a lo mejor sois sois de estos que también echan en mogollón y dicen no pero yo que en realidad esos perros que están en banco ni siquiera existen son sencillamente anotaciones ¿eh? ahora mismo hoy en día son son anotaciones de ordenador así no creo que sea tan grosero pero bueno podríamos decir son anotaciones en una tabla de, de Excel ¿eh? Y eso, oye, el dinero los perros de verdad no existen. Entonces, bueno, pues hasta cierto punto y el lógico que, ¿eh? que es perres bueno, pues como la propiedad privada no existe y tan ahí y ni siquiera existen físicamente de verdad, pues pues que no se no nueces. Ah, pero los nueces perres ¿eh? lo que tenemos en, en bolso, en billetes y en monedas, eso sí, en eso Bueno, depende, ¿eh? depende, depende. Eh... Para empezar, bueno, pues digamos que los los estados ¿eh? tienen tienen en, en su poder tienen la, la capacidad de, de, de emitir moneda ¿eh? y también de sacar de, del curso la del curso legal una, unas monedas. ¿eh? Entonces pues decidir ellos. ¿eh? Bueno, mira, los billetes de 50 pavos a partir de, de la semana que viene ya no valen nada. Eh, no valen nada, o sea que el eh, que los tenga en el banco, eh, no tiene problema porque bueno, el banco ya se encarga de, de cambiarlos pero el que los tenga en casa, se jode eh. sí, claro mm, hay un ejemplo que a mí me gusta cuando la gente me dice eso de, ah, pues yo saco todos los perros y meto los en caldetu y que ellos den a los bancos y todo eso da igual, da igual eh, yo cuento pues, siempre, siempre a esta gente el ejemplo de Seguramente hay muchos, pero bueno, hay uno que, que yo me corto siempre, que lo comento, que lleva un ejemplo de, de Rusia, ¿eh? cuando mucha gente por lo visto en Rusia, sobre todo gente mayor, tenía los dos aforros guardados en casa, no, no tiraban del banco, no usaban banca. Y, bueno, pues guardábanlo sobre todo en billetes, unos billetes, no me acuerdo, de 20 y 30 rublos. Llegué un, un decir, ¿eh? yo por decir algo, no, yo, no sé si ya era eso o ya en otras cantidades. Pero bueno, pues donde día el gobierno, ¿eh? cuido que estaba Putin ya de aquella, fue hace muchos años, ¿eh? pero bueno, cuido que ya era Putin, el Putin, ¿eh? Eh, de hecho el Putin... Bueno, pues mmm, a partir de mañana, pues todos estos billetes dejen de ser de, de curso legal. Puedes cambiar hasta, yo qué sé, pues ponte... Puedes cambiar cien, ¿eh? Puedes cambiar cien, pero no más. ¿eh? Cada persona tiene derecho a cambiar eso. Entonces, claro, la gente que debajo de el colchón, en vez de cien, a lo mejor tenía mil, ¿eh? Pues pasar a no tener nada. Peso no tener nada. ¿Por qué? Porque por no tener un en banco, ¿eh? Que en realidad cuando lo tienes en banco, y es susceptible de que en cualquier momento te lo quiten. Ah, pero no, no importa, ¿eh? Tienes que tener un banco. Obligatoriamente. Entonces nos cuenta, vos personas este que estamos prácticamente obligados, ¿eh? A tener una cuenta en el banco. ¿eh? A ser clientes de un banco. Pese a que ¿eh? el banco nos cobre, nos engañe, nos. Los estafes, que no pasa nada, y es curioso, tu estafes unos poques perres y, y, y menudo a la que te cae, se te pillen, pero un banco puede estafar a miles de personas, ¿eh? puede estafar miles de millones a miles de personas y no pasa nada, entonces lo que hacemos y es rescatarlo con las nueces perres, ¿eh? pero bueno, y en Dasina estamos obligados ¿eh? a tener una cuenta bancaria. ¿eh? Si vamos a cobrar de alguna cosa de, de que provenga de una administración, vamos a cobrarla por banco. Si tú te quedas en el paro y quieres cobrar el paro, pues el paro paga un por el banco, no te lo pagan de otra manera. Sí, bueno, eh, decísme, ah, no, hay poco, salió una sentencia de uno que, eh, que dejaron cobrar en, en ventanilla. ¿eh? De, pero sí, bueno, uno que, que yo no conozco la historia a fondo, pero bueno, debió gastar una, una buena cantidad de perres ¿eh? en chulgaos y en abogados y en estas historias para conseguir que reconocieran algo tan simple como el derecho a no tener obligación de tener Una cuenta en el banco, el derecho a no tener que ser cliente de un banco, joder, a mí parece una cosa bastante lógica, ¿no? Pero resulta que no, bueno, y no hay tampoco solo eso, pues hay muchos trabajos, bueno, que hay muchos trabajos, todos los trabajos directamente ya te piden la cuenta bancaria, para ¿eh? yo nunca tuve un trabajo que me, que me dieran las perras en mano, bueno sí tuve trabajos que me dieron las perros en mano pero porque no me tenían asegurado ni ninguna historia de esas entonces bueno pues todo todo iba en mano, eso llámalo en negro ¿eh? y, bueno más finamente como ellos lucen mucho lo que, lo que las cosas de las que ellos tienen mucho <coughs> tienen nombres más light, ¿eh? tienen nombres más light para referirse a ellas lo de negro, paz que queda así un poco va lo negro, es muy negativo entonces me en B, ¿eh? yo compraba en B, <risa> en B. Eh, y bueno si hay de algunos sitios, de algunos pocos sitios en los que cobres en B, ¿eh? <coughs> pero porque ya, bueno, pues digamos que que ni, ni tienes un seguro ni en un contrato vigente ni esas cosas. Pero si no lo normal es que tengas que pagar por el banco. A ver, yo llegué a conocer casos ¿eh? de personas que además eh cuando empezaron a trabajar en un sitio prácticamente ellos obligaron ¿eh? no a tener una cuenta en el banco sino a tener una cuenta en un determinado banco ¿eh? porque ya era el banco con el que trabajaba la empresa y que ellos ofrecían unas determinadas condiciones a cambio de tener una serie de nómenes allí domiciliares. ¡Qué cosa, eh! ¡Qué cosa! Eso no un ye que sea legal de todo, eh, supongo que eh, que te puedes oponer. Pero mira, por ejemplo, a lo que no te puedes oponer, porque ya te ha puesto una, una ley, eh, ya sabes, esa ley que no necesariamente es justa, la ley y la justicia, o que ellos digan administración de justicia, y ministerio de justicia y tal, no ¿eh? administración de la ley ministerio de la ley ¿eh? ¿Mm? no de justicia, de ley eh, hay una ley por ahí que dice que si, si va a haber una transacción de más de, de x perres que no sé cuántas son, tampoco son muchas, no me acuerdo si ye, más de, de 300 euros, una, una cosa así, una, pero bueno, los que sea, en la cantidad que sea, está prohibido hacer la, hacerlo metálico, hay que hacerlo a través de una transferencia bancaria, ¿eh? que todo es caro, dices tú, pero bueno, o sea que estoy realmente obligado, si yo tengo esos perres, ¿eh? vamos a suponer que yo sea por ejemplo, los paisanos estos de toda la vida, del pueblo, que acordaban les les perres eso, pues, en el colchón, ¿eh? y luego yo mayor llegaba yo conocí casos esos eso conocía a gente que trabajaba en inmobiliaria y que a lo mejor yo llegaba un paisano de de un pueblo perdido que compraba un piso para que viniera el fijo a estudiar o vio y venía a pagar con manos con los 10 millones en la mano 10 millones de presentes vale venga toma que los traía de casa bueno pues eso ya no se puede hacer es necesario hacerlo a través de a través de un banco A través de un banco, y nada más, y nada más. Por ejemplo, si vamos a suponer que tú y yo somos muy amigos, ¿eh? tú y yo somos muy amigos, y, y yo ando, ¿eh? por ejemplo, yo que sé, pues yo estoy sin casa, ¿eh? sin vivienda, y tú y eres rico, y dices, no te preocupes, anedónico, ¿eh? que, que, que aunque sé, es un miserable, yo voy de chate, pues voy de treinta 30.000 euros. ¿Eh? para que bueno con treinta euros no compres una no te fases con una vivienda pero bueno va cincuenta mil vale voy a dejarte cincuenta mil cincuenta mil euros de los yo ¿Eh? pues ni siquiera eso vale ¿eh? porque yo si voy digo yo bueno voy por lo legal como las cosas gordas hay que tienen que pasar por el banco hay que hacer transferencias y tal joder que me entró lipo perdón Eh, yo voy a voy a abrir una cuenta bancaria y, y transfieres esmaíl los los cincuenta mil pavos y luego transfiero y los yo al que al que me vende el piso y yala. ¿eh? bueno pues eso también tampoco se puede hacer ¿eh? porque entonces viene, viene el estado ¿eh? los de hacienda y dice dónde sacó ustedes es perres? Eh, coño pues dios mío es esto ja, ja, ja, ja, dios me es esto sí sí seguro y meten un montón del carajo entonces si, si quieres hacer una cosa de esas pues ya tiene que ser a través de un notario claro, y que paga ya el notario para que dé fe los notarios dan fe y el, el trabajo y un trabajo de puta madre el de notario dar fe, joder eso se si va a hacerlo yo dar fe ¿eh? bueno, no seguro que fa más cosas aparte de eso de, de dar fe pero bueno, oye en fin dónde no se ha de ser un trabajo de puta madre ¿eh? ¿qué queréis que vos diga? que hay una cosa curiosa también eso comentarlo ya más veces eh Cuanto más de puta madre y un trabajo, normalmente cuanto menos tienes que trabajar, por lo menos físicamente, más te paguen. Bueno, últimamente, ahora ya actualmente ya no paguen un pijo por ninguna cosa, ni de una manera ni de la otra, pero bueno, en fin... Pero bueno seguimos con el con el tema este de, de que la, la propiedad no existe. ¿Eh? Ya pues digo, ni la propiedad de de los bienes materiales, ni ni, de, ni los inmateriales, ni los perres, ¿eh? nada de eso, nada de eso no existe. Todo eso no existe. Y una gran mentira a la que a la que a la que nos, nos aleccionan desde que somos niños. sí, tú puedes tener cosas. Mentira, no puedes tenerles, son de ellos. Pues os sales. pues usales mientras te desen usales pero nunca no les vas a tener ¿eh? nunca van a ser tuyas y no sé hasta hasta qué punto yo creo que la, la gente de alguna gente está despertando está ¿eh? despertando y viendo que, que efectivamente que nada que nada no tenemos que nada no eso ¿eh? hay mucha gente que por desgracia ¿eh? y digolo bien por desgracia yo creo que tan Qué tan o qué estamos despertando yo yo por desgracia para mí ya desperté ahí, ahí bastante tiempo yo tengo la la, la desgracia esta de, de estar despierto ¿Eh? también lo decía la polla la polla dice muchas cosas quieres ver lo que sufrir por estar despierto ¿Eh? enseño todo lo yo enseño todo lo lo yo la putada pero bueno que todo yo mentira Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar confundida, o había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar Cuentan que me vieron paseando en la ciudad con una ropa fina y con cara de galán mirando a todas las chicas pasar frente a mí. Duelo eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando Son puras mentiras Son puras mentiras Esa noche ...seguimos en Radio Cuca... ...la Radio Libre de Uvieu... ¿eh? ...una radio que... ...tampoco ya no es... ...una radio que de déchenos su sala... ¿eh? ...lo que pasa que bueno... está, digamos que sigue un poco más... ...sigue un poco más no es ...un poco y nada más... ...porque bueno... ...somos somos débiles... ...somos frágiles... ...en cualquier momento ellos pueden acabar con nosotros... ...ya sabéis que ellos tienen la concesión en exclusiva... ...del empleo de la fuerza bruta... ¿eh? Nosotros, nosotros no. Nosotros en absoluto. Eh, aunque seguramente eh, los violentos ¿eh? se llaman nosotros, se llaman nosotros los que nos llevemos la calificación de violentos, aunque se llaman más eh, verbalmente violentos. ¿eh? dito que da igual, porque cualquier excusa ellos bastaría para pa atribuirnos la violencia. ¿eh? Pero curiosamente el, el, el uso... de la, de la violencia tienenlo ellos en concesión exclusiva. Y encima no se puede decir, porque es curioso. Eh, yo creo que si los acuses a ellos de, de violentos, pues mm, encima te acusarán luego ellos a ti de, de calumnia o de qué sé yo. sí, que curioso, yo es una, una situación verdaderamente, verdaderamente curiosa. Entonces, la siguiente que facemos eh, Radio Libre, pues seguramente allí, porque si ya estamos aquí, mmm, la gran mayoría de los que estamos aquí seguramente ya que que un poco raros ya somos, eh, un poquín eh, fuera de esta sociedad, un poquín inadaptados. Ya estamos los, que estamos, los que estamos en Radio Cuca, de Radio Cuca, de Radio Crash, de Radio Bronca, de Irola Erratia, de Radio Malva, de Radio Clara, de Radio Ela, de Radio 40.000 radios libres que andan por ahí intentando hacerles cosas al margen de ellos, que ya lo que más yo os duele, ¿eh? El que el que fegamos las cosas al al margen de ellos, ¿Mm? eh, En eso, consiste, en eso consiste esta, esta derrota ¿eh? que, nos, que están nos A ver, derrotados estamos de siempre, ¿no? Estamos en, en batalla continua, pero normalmente van ganando ellos. Comentaría bueno, vamos a ver. Esto sí como, como si, si una guerra entre Estados. Donde, entre un Estado que tiene un millón de metros cuadrados y 40 millones de. Eh, de soldados pues enfrenta a otro que tiene mil metros cuadrados y mil soldados bueno pues tu joder pues oye por mucho que, que se esfuercie ¿eh? el otro ya sabemos cuál va a llevarles de ganar no quiere decir que se lleve una victoria definitiva ¿eh? en, en este caso pues bueno pues digamos que estamos manteniendo esa guerra ¿eh? estamos manteniendo esa guerra Pero bueno, una cosa y ¿eh? Y otra cosa es que el control lo tengan ellos, por mucho que, que, que, que, que, que tengamos, que nosotros seamos como la guerrilla que tan monte, ¿eh? Que seamos como los maquis. Vamos a ver, ¿eh? Pero hay que reconocerlo, lo que hay que reconocer, hay que reconocerlo. ¿eh? Obviamente nunca, nunca tuvimos ni tan siquiera cerca de, de ganar. Y, y, y hubo un momento, hay una serie de años, en el que ellos eh, decidieron plantear la batalla de una manera de una manera ya digamos que, que que potente definitiva total yo creo que fue eso que llamaron crisis que yo creo que personalmente pienso que es mentira pienso que es mentira porque hombre ya cuando partes de que lleva una cuestión de la economía y que ya vos decís como antes que, que que el dinero que los perres que en realidad no existen Que son todas anotaciones y es todo mentira. Lo que pasa es que usaronlo, ¿eh? usaronlo como excusa y dijeron: Mira, vamos a decir que hay una crisis ¿eh? y, y vamos a usarlo como excusa para. Pa, para agamar nosotros nosotros eh, unos porgollos y, y quitarlos a ellos pues, posibilidades de acción que te ellos libertades ¿no? porque ya os digo que la libertad que lleve un término tan prostituido que ya no me, me gusta yo digo que nos quitaron posibilidades de acción si vos dais cuenta pues con la excusa de, de, de la crisis ¿eh? de la crisis económica que yo creo que ya os digo que, que no existe que no es real quiero decir ...con la crisis económica... ...pues aprovecharon para... ...pa quitarnos un montón de... ...un montón de, de cosas... ...un montón de posibilidades de acción... ...eh... eh ...hombre, obviamente... ...cuando de... ...de un día para otro... ...te quiten de trabajar... O, o, te, ...o te quiten... ...poder adquisitivo... ...que llamen ellos... que ya también al fin y al cabo... ...una posibilidad de acción... ...porque hay mucha gente que... ...que no sabe actuar... ...en, en sin perres... ...eh... Yo creo que, que, que sí, que lo utilizaron para para poder cortar cosas ¿Mm? Todos conocemos el ejemplo Digo todos, no sé si todos, pero bueno, que no conozca, que me sienta que lo cuento yo ahora mismo eh, La gran mayoría conocemos el ejemplo de empresas ¿eh? que, que tampoco no viven mal ¿eh? Que, que no sufrieron esa, esa crisis de la que falaban Pero que aprovecharon, porque como estaba barato echar a gente, oye, pues mira toda esta gente que tenemos aquí, echamos los, los demás, echamos la mitad, la otra mitad, como tiene miedo de que también la echen, ¿eh? porque encima contarnos eso de que es posible trabajar, que no es ninguna mentira, es posible trabajar, pero bueno a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es si necesitamos trabajar ¿eh? eso es otra cuestión o cuánto necesitamos trabajar eso sí que es Eso sí que ya otra cuestión que a lo mejor tenemos que, eh, tenemos que plantearnos, tenemos que reflexionar acerca de ello. Pero bueno, ¿qué dijeron ellos? Mira, pues oye, eh, eh, echamos a este montón de gente, y decimos, ay, que vanos mal, vanos mal, entonces eh, tenemos que, que echar a gente, eh. Eh, Aunque tenga derechos adquiridos, pues, pues no, no sé ellos quitan, porque estamos en, en un estado de excepción, estamos en crisis eh, estamos en crisis Y mira, se ha asimilado a un estado de excepción. Echamos a estos y los que queden que trabajen el doble. ¿eh? Entonces, bueno, pues en muchos casos dieron no sé, paradoxes como que una empresa que supuestamente iba mal, pues echaba gente y luego los que quedaban tenían que hacer horas extra ¿eh? para poder atender pedidos, ¿eh? por ejemplo. ¿eh? Por ejemplo, pero bueno, pues los que manden también aprovecharon ¿eh? para. Pa, bueno pues para pa ir haciendo modificaciones, eso que llamaron la reforma laboral ¿eh? que era un y otro que, que supresión de posibilidades de acción ¿eh? supresión de posibilidades de acción por las personas ¿eh? y es decir, vamos a joder a la gente porque hombre, los empleados somos unos poquitinos más que, que los empleadores, ¿no? Entonces, eh, digamos que si, si joden a, a a los empleados, pues bueno joden a más gente que, que si joden a los empleadores. Pero bueno, eso llena más un ejemplo, eh. También el tema que está ahora tan de moda de, de la IA y eso de, de seguridad ciudadana. ¿eh? y de, que debieran llamar de, de de fomento de la libertad ciudadana porque ¿eh? total el eufemismo ¿eh? va el eufemismo va a misa ¿eh? entonces es, bueno pues podemos llamarlo perfectamente el de libertad ciudadana que es allí que que recorta tantas posibilidades de acción ¿eh? Eh, está consiguiendo que tengamos miedo que tengamos mucho miedo normal normal lo que ocurre que el el hecho de de hacer sentir miedo tiene un peligro, tiene un peligro. Que ye, bueno pues eso que, que ya se conoce la, de la sabiduría popular y que de siempre se dice, que de tanto tensar la cuerda pues romperse, pues llegar a romperse. Yo no lo veo probable. A ver, mmm, yo soy sincero. Yo llamáis me, ya me lo llaman mucha gente, que si pesimista, que si agorero, que si tal yo ya os digo, creo que soy realista, y intento analizar las cosas que veo, y, y, y bueno, pues me parece que de una manera realista, pues es fácil concluir que, que no creo que, que la cuerda esa que tanto tensa me ya rompese. Pero bueno, puede pasar, puede pasar. Como también decía en la polla, yo tengo mucho de hablar de la polla, no pongo ningún cantar de ellos. ¿Eh? bueno pues igual tengo que, que, poner, que poner alguno, ¿eh? tengo que poner que alguno tengo que poner alguno en antes de en antes de marchar esta noche ¿eh? un poquillo más que voy a quedarme cuánto llevo que relevo ¡Oh, la María son las once y media bueno igual tampoco tengo nada nada mejor que hacer que estar que en la radio dando la dando la propia ayuda eh, eh yo una pena joder que ya no se mete nadie en el chat que, que, que antes prestaban... bueno tal, tal Westfield este que dice como como dicen los antiguos... ...el miedo guarda viña... ...coño Phil... Eh, ...pues yo nunca conocía el refrán ese... ...sabía de eso... De, de, lo, ...del tensar y tal... ...tensar la cuerda que yo que yo decía... ...una cosa ahí que están provocándonos mío... ...pero van a llegar a provocarnos tanto mío... ...que llega un momento en el que no tengamos nada que perder... ...y van a quitarnos tantas cosas... ...que va a llegar un momento en que no tengamos nada que perder... ...o que comprendamos... que no tenemos nada que perder y, y cuando una gran mayoría de la gente comprenda que no tiene nada que perder madre de dios la que por más ¿eh? Digo lo sinceramente la que por más eh pero también digo sinceramente lo de que no creo que pase ¿eh? no creo que pase porque también hay tiempo al cuerpo me yo ¿eh? charlando con un colega eh, él decía pero pero tú cuando crees que, que va a pasar cuando va a pasar alguna cosa Yo decía ahí, yo creo que, que el punto de inflexión definitivo va a ser el primer muerto. ¿eh? Eh, no sé de qué bando va a ser, si del de ellos o de los otros, pero creo que sí va a ser un punto de inflexión que va a ser el momento crucial de la, de la batalla. ¿eh? Va a ser el, el momento en el que la guerra se haya total y, y vayamos todos para allá y, y veremos en qué cabe tal. Equivoquéme. equivoqué bueno bueno equivoquéme, y, y, porque bueno no fuera el primer muerto fueron fueron 500 muertos no sé cuántos ¿eh? porque los echaban de casa o tal y, y se angustiaban y, y se mataban o quedaban sin trabajo y entonces se suicidaban ¿eh? eso eso fueron muertos y yo pensaba que eso lo mayor pues oye, podía ser el la casualidad que provocara la reacción no fue no fue Ahora mismo no se me ocurre qué casualidad provocó la reacción. Eh, creo que seguimos teniendo todos y me incluyo, ¿eh? Porque no, seguimos teniendo todos miedo bastante miedo Y bueno, pues la verdad que no veo yo, no veo yo cómo va, cómo va a terminar esto para bien, ¿eh? para bien. Pone bueno, incluso para mal tampoco sé cómo va. como a terminar porque es brutal lo que lo que están haciéndonos. ¿no? Por ejemplo, esta semana, mira, hay una, una pejada pero bueno, esta semana el lo de que eh, cogerse va, va a subir la, el, el, la cuota de, de, de la Recoglera y el tratamiento de las basuras y tal, que va a subirla. Pero ¿eh? es curioso, porque va a subirla, uno de los argumentos para la subida. ¿no? y que eh, claro la incineradora la famosa incineradora claro para construirla eh, hay que gastar unos perras no que después de que durante muchos tiempos vendieron de mucho tiempo vendieron a la gente que eso de oye que te iba a pagarse porque te va te va a salir gratis te va a salir gratis porque <coughs> al, al quemar basura tienen aprovechar la, la energía esa de quemar para para producir electricidad ¿eh? ...la cogeneración que, que llamen... ...y vender esa electricidad... ...y entonces con los parres de, de vender esa electricidad... ...pues ya, ya tenían... ¿eh? ...para amortizar la, la construcción de la incineradora... ...bueno pues ahora resulta que, que como el gobierno... ¿eh? Retiró, les, les ¿eh? ...retiró les subvenciones... ...retiró las subvenciones a la producción de ese tipo de energía... ¿eh? Pues ahora ya la incineradora, pues hay que pagarla ¿eh? y hay que pagarla con lo que lo más curioso y que vamos a, a pagar porque eso tenemos que pagarlo todos todos los que tengamos una una vivienda ¿eh? bueno todos los que tengamos perdón una vivienda que te ha registrada y dada de alta como vivienda lo que ellos que ellos consideren una vivienda tú puedes vivir en otro sitio y de llegarle de todo, eh, porque está prohibido vivir en un sitio que ellos no digan que se puede vivir ahí, ¿no? ¿eh? más cuando eso prefieren que duermas en la, en la calle, que yo curioso porque luego dormir en la calle está prohibido, pero bueno, en fin, para es este sistema, eh, para es el del sistema, pero bueno, eso, la gran mayoría de la gente eh, tiene que pagar la la basura, ¿eh? Tiene que pagar la recogida eh, de basura. Y entonces vamos a pagar, ¿eh? vamos a pagar el nuestro propio veneno ¿eh? porque la incineradora va a ser un, un, un gran productor de, de veneno, va a estar a más asitiado en el centro de Asturias ¿eh? con lo que habría, los que sepáis de, de metrología, si de alguno sabe pues mira y a ver de dónde más o menos hacia dónde ¿eh? los vientos predominantes van a llevar toda la mierda que salga de, de Serín ¿eh? que ya hay un sitio lleno de mierda del tema de de la generación de residuos también me gustaría hablar un día, madre dios, hoy están saliendo mis ideas de cosas para hablar ¿sabéis lo que pasa? que después no me acuerdo <ríe> el, después llegar el, el jueves próximo y tú y yo pensando, de lo que subo ah, a ver de qué falo luego y, y además, aunque sí me acuerde y abro el micro, ¿eh? y decidí hablar de un tema, falo de otro Sí, yo, lo que tiene, ...yo lo que tiene la... ...la anedonia... No, no, ...eso no es cosa de la anedonia... ...eso es cosa mía que soy un desastre... ...eso no es por la... ...por la anedonia... ...la anedonia falla otras muchas cosas... ...pero no falla, no falla esta... ...bueno pues que pues decía yo que eso... ...ya hablaremos otro día de la producción de residuos... ...pero el caso ya que... ...si quemes... ¿eh? Y una ...a ver hay una... ...vamos a empezar por un principio... ...hay un compuesto químico... ¿eh? Que los que sepan de química eh, sabrían de explicarlo mejor, pero yo, como no sé mucho de química, yo no sé mucho de nada, ya lo sabéis, no sé de explicarlo. ¿eh? Que se llamen dioxinas. ¿eh? Las dioxinas son un compuesto químico ¿eh? que, si lo respiramos, ¿eh? se incorpora en nuestro organismo y es eh, un cancerígeno muy potente. como tantas cosas en, en la sociedad actual pero bueno, esa allí una más eh, una más eh, ¿cómo se producen los diosines? Eh, bueno, pues una manera, no sé si se producirán de alguna otra, pero una manera de producirles y eh, quemar eh, plástico a la vez que materia orgánica coño, la bolsa de basura de toda la puta vida Una bolsa de plástico llena de, de restos, yo que sé, de mondos de patata y de tueros de lechuga y más cosas, pero bueno, te lo tienes, pues, mucha materia, materia orgánica. Y entonces, el encinerador, que va a hacer, pues, quemar, quemarlo todo eso, porque ya no tienen, ya no tiene, eso es verdad, eh? el, el que no fuera nunca al partidero de Serín, está eh, bien vender para ver. que no tienen dónde meterlo ¿Eh? que generamos tal cantidad de residuos ¿Eh? que no tienen dónde meterlo que también tiene que ver decisiones estúpidas ¿eh? como por ejemplo la de yo que sé una por decir otra pijada les aceiteres eso de que la hostelería te ha prohibido les aceiteres rellenables ahora van a tener que ser en bases en bases eh, eh, ¿cómo se dice esto? que se tienen, coño, no retornables o, o como cojones se diga desechables, eso es ayer la palabra que estaba buscando, van a ser más desechables, más desechos bueno, en fin, eh, el fecho de que por y todo todas las cosas de comer tengan que venir que se empaquetaes, en, envueltes en plástico la de mi madre, bueno, en fin y luego yo como, como les zanahorias así tiro de la planta para arriba a la zanahoria y la tierra y me la como eso debe estar prohibido también seguro que hay de alguna allí que lo prohíbe ¿eh? sí, está prohibido está prohibido comer creo que está prohibido comer los huevos de los tospitas, y si no está registrado eso sea me imagino que también estará prohibido comer una zanahoria de, de la de la to huerta está ¿eh? prohibido guardar semillas está prohibido guardar semillas no sé qué supongo que también estará prohibido todo, todo eso increíble ¿eh? la cantidad de cosas que están prohibidas pues si hacéis un repaso la gran mayoría de, de cosas que están prohibidas prohibirlos de unos pocos años para acá eh no sé ya que o sea que, que cuidadín cuidadín cuidadín ¿m? bueno seguimos hablando de dioxines Así, esa cosa tan tan chunga que sale cuando cuando quemes ...cuando quemes plástico con materia orgánica... ...que yo lo que va a hacer la incineradora esa... ...ellos van a decirte... ...sí hombre sí, pero... ...vamos a poner unos filtros cojonudos... ¿eh? ...para que no salgan los dexines aire... ...bueno, permitidme que, que lo dude... ¿eh? ...porque una cosa que se genera... ...pues acaba, acaba escapando... ¿eh? ...de alguna manera... ...vamos a creernos eso de que los... ...de que los filtros la retienen... ¿eh? ¿creéis vos que, que esos filtros van a, a limpiarlos o a cambiarlos con la periodicidad que requieren? ¿Mm? No sé, no sé. dice Westfield la solución? Quizás concienciarnos más con el reciclaje selectivo. Eh, pues yo opino que no, Westfield. Yo opino que... Vamos a meternos en otro tema. ¿eh? Finiquitando este, que van a... Que, que la incineradora va a generar veneno, cancerígeno y que encima vamos a pagar ¿eh? vamos a pagar por, por tenerla y vamos a pagar por el su veneno contestando Westfield el reciclaje yo creo que ye, eh, la última el reciclaje yo creo que ya lo último la última opción, cuando en una hay otras eh, esto queda muy muy muy chachi guay ¿no? de, de los que vienen a dar charlas de De, de la concienciación con, con el tema de los residuos y tal, pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Me gusta eso de, que dicen del los tres R's, que van por este orden: eh, reducción, reutilización y, y reciclaje. Ya, como lo último, reducción y joder, pues producir menos, intentar producir menos. No lo tenemos tan fácil, no tenemos tan fácil porque, porque ya te digo, ya os digo a todos, eh, por ejemplo, el fecho de que por ley la, la una, una gran cantidad de, de productos alimenticios tenga que venir tenga que venir envuelto en mil en cuarenta mil plásticos ¿eh? que luego que fues con ese plástico pues tiralo ¿eh? y el plástico biodegrada eh, eh, biodegradase, hombre sí dicen que en mil años pero yo creo que en no hay mil años que existe ningún plástico para pa haberlo visto biodegradarse no eh, por eso yo pienso que, que el reciclaje que yo lo último eh ...lo primero, pues joder, la reducción... ...intenta reducir, yo que sé... ...ye eh, posible, ¿eh? ...ye o sea, pos, fácil, no es fácil... ...pero bueno, oye... Eh, ...puede intentarse, joder... ...yo que sé, pues en vez de... ...en cuanto... decía el otro día... ...pueden pues pueden facerse pues, muchas cosas... ...otra cosa allí que... ...que, que se llamamos muy comodones... Eh, ...yo que yo el primero, ¿eh? Que, ...pa comodón yo... ...cuando decía el otro día, digo, porque qué por ejemplo... ...tienes que pagar el agua... ...¿quién te quita de, de, de tener nada más una botella... ...¿eh?... ...y, y de ir a coger agua al, a, la, a la fuente... ¿eh? ...con esa botella... ...entonces ya reduces botellas... ...yo que sé, pues uno que... ...que compre botellas de agua... ...pues igual genera... ...seis botellas todas las semanas... ...y tiene que tirarles ¿eh? ...bueno pues... ...pues de esa otra manera no... ...o también veis algunas veces... documentales de... ...de que que muy concienciados y deben hacer la compra eh, ellos con sus botes eh, para que no ellos dieran envases que hay una manera de no de generar menos residuos no mmm, pedir bolsas en la, en la tienda ...bolsas de plástico que ahora no les dan muchos les cobren con la excusa de con la excusa de, de que lle para pa proteger el medio ambiente lo que fan lle lle forrar unos parres ...y para eso eh, lle pa eso Porque también vamos a ser sinceros ¿eh? por mucho residuo que nosotros ¿eh? la gente de piel los que andamos por la calle por mucho residuo que producamos madre de dios no hay absolutamente nada comparado con lo que con lo que produce la, la gran industria ¿eh? que puede llenar países hay un país de áfrica ahora no recuerdo cuál que lleva prácticamente un vertedero de De, ...de material... ...de, de residuos... Eh, ...tecnológicos, informáticos... ...de algún tipo de acuerdo... ...con un gobierno seguramente... Eh, ...corrupto y dictatorial... Y, y, ...y van allí... ...barcos enteros de... ...llenos de, de residuos... Eh, ...de todo, de, de ordenadores... De, ...de telefonucos, de sistores... ...y lo tiran allí... Y, ...y aquel país... ...no me acuerdo cuál llega con la mar... ...vilo en un documental ahí, hay algún tiempo... ...y aquel país ...y un vertedero... ...un vertedero todo él ...entonces bueno, pues dejamos que... ...que tampoco nos dejemos engañar con eso... ...que nosotros somos culpables... ...pero no tanto como nos... ...nos quieren decir, ¿eh? ...a ver, que, que como lo de que la crisis llegue... ...por culpa de que vivimos por rivales ...les no es posibilidades... No, amigos, a ver que eso Eso ya es una mentira muy gorda, ¿vale? Que eso no quiere decir que ¿eh? Que el típico Que guay que se pilló Un ático con una hipoteca De, ¿eh? de 700 pavos al mes No fuera un yoku Pero también hay que re Acordarse de que hizo lo que mandaban ¿Vale? ¿Eh? Ya muchas veces falo de esto Pero hizo lo que mandaban Pero bueno, eso, pues la primera R El reducir, el intentar no Joder, intentar y es difícil, y muy extremadamente difícil pero bueno, de alguna cosa es que es hacerse. la otra R re el, el reutilizar ¿Eh? Eh, eh, perdón dice Westfield, date cuenta de que los residuos generados por la industria son el efecto de nuestra propia demanda ahí tienes toda la razón pero, ¿de dónde sale nuestra demanda? ¿Eh? Eh, ¿y la nuestra conciencia la nuestra voluntad eh, sin ningún tipo de influencia la que demanda eso? otamos influenciados para para demandarlo no no será la propia industria los propios productores la propia producción la que además mira de influir en nosotros para que consumamos lo que ellos producen y para que generemos residuos hombre ahí está la publicidad misamente la publicidad no decha de de ser eso, las necesidades creáis cuántas cosas necesitamos que realmente no necesitamos, creemos que les necesitamos, pero no necesitamos, podríamos vivir perfectamente en sin ellas. Yo, por ejemplo, yo que sé, yo uso ropa, pues hasta que se fae ella y, y se rompe, además, bueno, me gusta por ejemplo arreglarla. Yo tengo mucha ropa remendado, que no me da ninguna vergüenza. Coño, mucha gente que conozco también ¿eh? Eh, tiene ropa usa ropa, la misma ropa de ahí mucho tiempo y tal pero también seguramente conocemos toda gente de los que tienen que cambiar de, de, de, de vestuario de fondo de armario, todos los tempráis ¿eh? ¿no enseñan residuos? Hombre, yo creo que sí yo no ejemplo como otros tantos ¿eh? como otros tantos necesidades creáis ahí ahí haciendo prácticamente casi todas las necesidades ¿eh? ...que supuestamente tenemos... ...casi todo eso creáis... ¿Eh? ...pensáis, a ver, pensáis... ...joder, dedicamos el programa... ...no sé si fue la semana pasada o fue ahí un par de ellas... ...al el tema de las necesidades creáis... ...y creo que en algún momento dije yo lo de... ...pensáis, joder, pensai, pensemos, pensemos todos... ...pensemos todos, a ver... ...cuántas de las de les necesidades que tenemos... ...realmente son necesarias... ...o podríamos pasar sin ellas... ...oye, para mí, ¿qué, ¿qué se te digo ...para mí yo un placer... dentro que cabe, ya sabéis que, que me cuesta bastante sentir, sentir placer, pero no deja de ser una cosa prestosa, reforzante, cada vez que puedo librarme de, de una necesidad, ¿eh? o incluso cada vez que aprendo a librarme de una necesidad, aunque luego vuelva a intentar cubrir esa necesidad creada, ¿eh? pero, pero préstame saber que, que llega el momento en no dependería de ella. no sé, por poner un ejemplo a ver, a mí, bueno, casi todo el mundo gusta, no es el pan ¿Mm? el pan es un alimento bastante bastante básico, podrían venir veganos y tal y decir, oye mentira, porque... bueno, pero vale bien, todo es discutible, pero bueno, el pan deja de ser un, un alimento bastante básico, bueno, pues a mí préstame saber ¿eh? Eh, saber hacer pan saber cocinar pan A mí préstame A tener aprendido a hacer eso Dirías mejor Pues entonces ya no es dependiente de, Dependiente del pan Bueno hombre, sí, soy dependiente A ver, soy dependiente Compro pan ¿eh? Voy a una tienda, una panadería y compro pan eh, Salme más barato Que lo yo Sigo facendo de ese mes en cuando Pero no lo fiego habitualmente Por comodidad, por supuesto. ¿Quién me quitaría a mí del de levantar en vez de a las ocho o a las seis eh, para pa hacer pan o para pa amasar y dejarlo eh, fermentando para después volver y meterlo al forno? ¿Quién me quitaría? Me quitaría aire. Eh. Podría hacerlo perfectamente. Pero bueno, yo a, a, digamos que ya soy, ya me considero eh, libre considero que me liberé de una necesidad creada, o me liberé en parte, o, o me, mejor que en su día ¿eh? si no tuviera otro remedio por ejemplo, eso sería una necesidad de la que podría prescindir sí, vamos a decirlo así ¿eh? Eh, o, o sería una necesidad que podría cubrir o, o otro ejemplo, otra cosa que me que me hace sentir muy bien ¿eh? Y, eh, que de algún alimento de alguno ¿eh? Produzco lo yo. ¿m? Eso qué quiere decir que soy libre de tener que ir a la tienda a comprar cosas. No, en absoluto. Yo voy a la tienda y compro muchas cosas. Pero sé ¿eh? que si mañana eh, no puedo comprar ninguna de esas cosas, si sigo teniendo donde plantar y, y teniendo semillas y tal, pues por lo menos sé obtener un poquillín de comida. ¿eh? un es una miseria, y, y dependo de muchas otras cosas, porque claro, imagina, pues dependo de tener un sitio donde plantar, dependo de tener semillas, dependo de tener alguna herramienta, ¿eh? de, dependo de muchas cosas, pero bueno, ya dependo menos hoy de las que dependía cuando no sabía cuando no sabía eh, plantar, cuando no sabía semar y cuando no sabía llevar, dependo de alguna menos, bueno, pues eso yo prestoso, Eh, por fortuna nunca nunca dependí del de, de quemador de dinosaurio muerto ¿Mm? crecí y por circunstancias digamos que por H o por B o por Z o por R eh, nunca tuve un, un quemador y siempre me les arreglé para vivir sin quemador y entonces bueno pues yo de una manera y otra pues consigo llegar a sitios que otros dicen pero yo imposible pues, llegar y yo llego ¿eh? De una manera o de otra, pues mira, agarro un tren aquí, monto la bicicleta y entonces luego bajo y ando dos kilómetros en bicicleta y, y te echo la candada en una farola y coño un, un autocar que me lleva al sitio. ¿Eh? Bueno, pues algunos dirán, vaya locura, eh, echar dos horas en llegar a un sitio que vives en coche y, y en un cuarto de la tabes. Bueno, pues a mí qué quieres que te diga, a mí pásame todo lo contrario. a mí produzme un cierto placer, o estar más a gusto conmigo mismo, es saber que puedo llegar de esa otra manera, llegar de esa otra manera, que, que, que si tuviera que tener un, un quemador de ensorio muerto para pa poder llegar, a mí préstame más así, otras personas no, y, y madre de Dios, Dios me libre a mí, ¿eh? de, de, de decir que la mi opción es mejor, la mi opción es la mía, ¿eh?, La que yo elegí. Y hombre, lo único que sí me gustaría ...y que nadie intentara, eh, de la misma manera que, que, que yo, ...considero que la mía es un y mayor, pues que otro que tiene otra, no considera que, que la de él ya la buena. ¿eh? Y la mía ya la mala. O oh, bueno, coño, que sí lo considere. Y así discutimos. ¿eh? Me gustaba mucho discutir. Me gustaba mucho debate. Que coño. ¿Eh? Sí, yo creo que <coughs> uno de las. una de las peores cosas, entre comillas, que tiene este programa, que tiene Estonia y es que vengo yo solo. ¿Mm? A yo solo, dame la, dame la oportunidad de, dar la, de, de de estar un par de horas aquí, dando la parpayuela. ¿eh? Cosa que cosa que si tuviera con, o, con, con más gente, pues a lo mayor, no. Porque tendría, habría que alternarse. Pero también es verdad que de hecho, de vez en cuando, que viendo alguna otra gente. Y esos días salen programas la verdad mucho más interesantes que cuando los falgo yo solo y, y porque yo creo que a mí me gusta me gusta hablar con otras yo os dije antes yo, yo prefiero estar con con gente que estar que estar yo solo ¿Mm? y notas aquí también notas aquí una, una cuca también a la radio en este programa en esta, esta nadonia ¿Mm? eh, estábamos hablando de las rs verdad estábamos hablando de reducir eh, el siguiente día, el, el reutilizar El rutilizaje, joder, pues... Pues el... el no seguir la... ¿eh? La cultura dominante esta del... Del, del usar y tirar. ¿eh? Usar y joder, volver a usar. ¡Hostia! porque hay que tirarles cosas? Porque porque ya les tengamos usáis. Coño, pues les usamos otra vez. ¡Hostia, no pasa nada! Ah, mira, dime Westfield algo en el, en el chat. Westfield, estás salvándome la noche, tío. Porque a mí préstamela de Dios... Eh, ...contar cosas, eh, o sea, interaccionar con la gente en el chat... ...y últimamente no se meten ahí, de, casi nadie del chat... ...dijo el Westfield, son creadas, supongo que, que... ...que fala de las necesidades, son creadas por un espécimen... ...genéticamente adictivo y tendente a la pereza... Eh, ...la industria utiliza esta debilidad, anedónico... ...hasta la idea de que estamos abocados a la extinción... ...en el fondo realmente poco importa, si, si debe ser, pues será... Bueno hombre sí <risa> en última instancia tengo lo más claro que el agua pero a ver digamos que esa reflexión eh, ya la hice ya la hice yo alguna vez eh, ya llegué ya llega a ella es el decir pues al fin y al cabo a ver hay solución yo de hecho creo que ya pasamos el punto de no retorno ya ya hay tiempo eh O sea, que esto se va a la puta mierda Tengo lo... Tengo lo... Creo que ya, que, que ya sí, vamos Creo que lo tengo claro Pero bueno, yo entonces en ese momento Yo creo que fue en el que Yo me volví eh, Me volví, no, yo creo que ya era Pero bueno, digamos que teóricamente Me... Me refermé en el tema del individualismo eh, Que ya el... El, el intentar... ¿eh? ...ya sé que, a ver, que, que cambiar las cosas a gran escala... ...pues sí es extremadamente difícil... ...entonces yo creo que llegué a la conclusión... ...de que lo más importante... ...y era cambiar mi vida... para estar a gusto con, conmigo mismo... ...¿Conseguilo? ...que eh, va, ni de coña... ...como voy a estar a gusto conmigo mismo... joder... ...si soy un anedónico y un miserable... ...ya es la puta verdad, eh... ...un anedónico y un miserable... ...pero bueno, digamos que... ...indasina, pues... ...fago las cosas... ...pa... ...a lo mejor no empatar a gusto... ...pero sí empatar menos a, a... disgusto, vale... ...eh... ...cuando vos digo que, que de verdad... Que, ...que yo siento... ...un poco de, de placer... ...cuando consigo librarme... ...de una necesidad... ...pues a lo mejor estoy exagerando... ...ni siquiera siento placer... pero digamos que, que siento un poco de, de no sé de sosiego ¿eh? más bien digamos que me libro un poco de desasosiego vamos a decirlo vamos a decirlo así no nah, complicado de, de, de explicar eh pero bueno pues <coughs> podríamos decir que me siento a lo mejor y es muy ¿eh? y muy osado decir que me siento un poco mejor. vamos a decir nada más que me siento Un poco menos, un poco menos peor. Vamos a decir que me siento un poco, un poco menos peor, ¿vale? Sí, yo creo que eso que ya más adecuado. Can't be the best hoy que mueren millones de seres a causa del hambre, pero no es cierto Quieren que vivas un lujo imposible, que consiguiera activando a tus padres Pero los podrías mirando con la arrogancia y creo Que hay asesinos que saben cómo matarlos Dime por qué no sacar la cabeza de tanta mediocridad me quién vive en el piso de arriba, pudiera ser la razón Parece ser lo de menos quien causa tanto dolor Y la verdad va descalza pidiendo para comer ¿Quién tiene tiempo para pensar con esta paranoia? Nadie decide que puede hacer con su bandito tiempo ¿Por qué? Dime que más deberemos hacer para mantener este puto sistema Dime ¿A quién conviene que, que vivas? ¡Es la locura! Echasteis vos la letra, ¿sentisteis bien la letra de este cantar? Eh, yo, joder, mira, tengo que reconocer que lo puse prácticamente de digo, voy a poner una de, de la polla, llevo toda la noche hablando de la polla récord, como por un por uno, digo, voy a poner esta que me presta. Pero si os digo la verdad, nunca me fijaran en que la letra, pues, joder, resume un montón de cosas de, de las que fallado, ¿no? un pared, un que falo y un que falo siempre porque soy poco original al final acabo hablando casi siempre de, de las mismas cosas o, o muy pacíes, muy pacíes ¿eh? Eh, pero sí, es curioso a lo mejor lo que pasa es que me influyeron, en vez de influirme la, la publicidad o, o la escuela o tal, pues como llevo desde los 15 ¿eh? sintiendo casi compulsivamente eh, música de, de la Polla Records Pues a lo mayor ya, ya que se ya entraron en mi en mi subconsciente subconsciente y entonces así y en hasta cierto punto el el, el mi comportamiento ¿Mm? señales horarias de las doce de la noche la hora la hora de los brujes habrá bruches por ahí esperándome no sé igual no estaré mal no va a variar un poqueñín ¿Mm? Bruches o esos o la hora de mi madre qué sé yo Ese tipo os lo dejo, que, que, que igual no te va mal Hombre, si son de estos que van a A, a secuestrarme Para pa torturarme Y hacer retos, no, la verdad Que no me presta miedo eso Si lleva a matarme sin más Bueno, oye, mal Pero tampoco ¿eh? Pasa nada Si lleva ya para torturar y tal ya, Que no, no sé hasta, No sé si ...yo lo pensé a veces... ...no sé si soy... ...muy susceptible al dolor o, o poco... ¿eh? ...porque bueno, pues... ...yo es verdad que mucha gente... ...toma analgésicos para cosas que, que... ...bueno, pues no sé, yo no los tomo... ¿eh? ...yo la verdad que droga analxésica no... ...no consumo prácticamente... ...¿cuánto tomé yo analgésicos la última vez? ...madre de Dios, ni, ni me acuerdo, ni me acuerdo... ...hay muchos años... Más bueno, casi morro una vez Por tomar una aspirina en un Y no llevo una exageración Tuve el borde de la muerte por, por tomar una aspirina eh, Bueno, al borde borde no Pero bueno, tuve cerquina eh, Y fue tu por, por tomar un anestésico ¿eh? Una vez que me dolía la cabeza En fin Desde entonces, y de esto ya fue muchos años Yo creo que no volví a, no volví a consumir anestésicos Medicación de alguna vez Alguna vez que no me quedo No me quedo otro y mentiras, siempre siempre queda otro, y otro de las mentiras a, a las que nos tienen acostumbrados. Lo que pasa es que yo por lo menos estoy ahí, estoy siempre en el filo la, en el filo la, la navalla, eh, porque estoy entre lo de que de, de saber, porque lo sé, que todo un engaño, ¿eh? y que por ejemplo pues la, el 90% de esas cosas que lleven medicinas, Eh, son son un, un puto engaño y y que están creando las enfermedades que luego ellos mismos supuestamente curan no curan mantienen eh, cronifican una cuestión también interesante el cómo las les le supuestas medicinas no curen sino que ayudan a, a cronificar la enfermedad en fin pues estoy en el filo de la navaja entre entre saber eso pero pero a veces no sentir que no me queda otro otro remedio que, que consumirlo, ¿eh? aunque solo si a veces para pa contentar a otra gente que, que joder, que me aprecia y que dice madre de Dios, chaval, toma la medicina porque si no a ver si vas a morrer ¿eh? o pones de peor o sabe Dios, y entonces bueno pues entre eso y, y que joder, pues eh, A ver, que yo digo lo de que a mí, si, si, por ejemplo, es lo que decía ahora, de si tú pones luz y si yo puedo matarme, no pasa nada. Al final no es tan así, ¿eh? porque hay muchas veces, de estas que, que, que igual me meto en la cama y pienso, digo, y si no despierto, y digo, pues tampoco pasaba nada. O a sea, no, Jodeme un poquín pensar en, en la gente que te iba a pasar lo mal, porque, porque yo por sobrevivirme. ¿Eh? y hay alguna gente que, que, que sé que me tienen a precio ¿eh? y, y que yo también yo tengo a precio de ellos y que jodeme pensar que lo deben a pasar mal ¿eh? al fin y al cabo yo no me enterarme pero bueno, que jodeme pensar que lo deben a pasar mal pero bueno, que luego tampoco un lletan así porque las ocasiones en las que, eh, que creo que estoy en, en riesgo pues bueno, pues aceréreme y me y, y entonces, joder, de pierdame igual, ¿no? Sí, supuestamente, ¿no? pero no me da igual, no me da igual, eh, qué cosa, ¿no? No sé. Bueno, reflexiones, <ríe> reflexiones que, que, que falla aquí uno ya al, al pasar la, la medianoche, eh. Eh, no sé qué pensáis vosotros, pero yo pienso que a lo mejor ya, ya tengo que marchar. Dos horas de, de programa está bien, eh. Pueden ser muchas pueden ser pocas, no sé. Bueno, ah, por cierto, eh, va a empezar otro programa. No sé si si esta es el mana o para la que viene o cómo va a ser. Lo que pasa es que no voy a coincidir con él porque porque él empieza a la una y o, o tiene intención de empezar a la una y tres horas de, de programa. Puf. Sí que sí que yo creo que no me voy a llegar, hombre. Cuando estoy aquí con, con algún colegiato, cuando viendo alguna vez el pistolero Maniego aquí a hacer programa conmigo, o el trovador o otra gente, pues, pues guapamente puedo tirar. Muchas veces de fecho de hecho cierro porque me yo oh, que tenemos que ir acabando, que hay que marchar. Y digo bueno, ando, pues vale. Y Entonces entonces se acaba el programa. Pero bueno, la cuestión es que posiblemente nunca coincida con ese, ese programa. Que, que ya el regreso de, de, del collacio de sesión continua, ¿eh? eh Al vos pues, tampoco hay tantos meses que, que deseo de hacer ese si programa de cine que yo siempre definía como el programa de cine para los que no nos gustan los programas de cine, ¿eh? Porque más que friki, ¿eh? porque bueno, por ejemplo, ahora tenemos otro programa también de cine ¿eh? que se invita los domingos el Mancine ¿eh? que hay un programa que está muy bien fecho ve que el rapaz sabe mogollón de cine, que ya apasiona el cine pero por ejemplo yo eh, siento y como yo no soy así un friki del cine pues bueno, sí yo veo que está muy bien fecho y, y que echan a y que tal pero bueno, bien no por ejemplo yo no soy cinéfilo no sé el low películas que me gusten mucho, pero pero como no soy cinéfilo, pues bueno, eso siento lo, préstame mucho porque ya pues digo que yo cualquier programa que sea de de falar, que que no sea de poner música nada más, a mí préstame la de Dios, ¿eh? Aunque sea nada más por escuchar una voz, a mí me gusta me escuchar una voz, que, que hey, joder! Hay gente para todo, hay otra gente que gusta otra cosa, hay gente que gusta el plátano con chocolate, qué sé yo, pues a mí me gusta me sentir voces, cada uno llega única un y cada dos una peluagua. ¿eh? Bueno, pues eso, que a mí, préstame. Eh, de hecho, bueno, pues yo uno de los que recomiendo, que a mí me gusta gusten, gústame ese, eh, sí, gustame la de Dios, la espada de Damocles, eh, en directo creo que yo los domingos a estrés tres eh, y yo descargo siempre, a ver, ¿qué crees que fega?, eh. eh Estos no están en Archive, están en iVos, que hay un sitio que a mí no me gusta, porque porque tiene mucha publicidad, y a mí no me gusta esas cosas, ¿eh?, Pienso que hasta cierto punto y es incompatible con, con una radio libre, con programas que se hacen una radio libre. Pero como la mi opinión no es ni la mayor, ni mucho menos, eh, ni la única, pues oye, cada uno decidirá lo que quiere hacer. Yo personalmente, a Nedonia, prefiero ponerlo en, en el archivo. Eh, que, que, según me dijeron el otro día, es de un organismo público del gobierno norteamericano. Madre de Dios, que tampoco dije ninguna cosa que diga yo. ¿eh? Pues esto es muy coherente con las cosas que yo digo. Pero bueno, oye, yo pongo la ahí. Pongo la ahí. Otros ponenlo en el otro lado y fall muy bien. Además, porque, porque, porque llegan a mucha más gente. A mucha más gente que, que consulta el vos que, que no hay gente que mire el archivo, que no creo que lo mire así de por, así espontáneamente, no creo que lo mire nadie. Pero bueno, oye, yo como soy así raro y, y tampoco me importa... me importa demasiado el que el, el, el, este programa se sienta a mí lo que más me importa es hacerlo ¿eh? y llegar a esa pequeña minoría de, de sintientes que por algún motivo que todavía no comprendo y os, gusten, y os gusta sentir la, las cosas que yo digo bueno, anda, pues oye, yo con eso estoy, estoy contento ya pero bueno, que si no que si vosotros no sois tan tiquismiquis, ¿eh? bueno que yo en realidad tampoco lo soy, ya veis, vais a Libos y podéis descargaros pues, este programa que es mi favorito, que es la espada de Damocles, gustame mucho la espada de Damocles a ver, otro, otro programa que también pudiera decir que es ¿eh? que de los mis favoritos de la cuca y el del nuevo desorden mundial ¿eh? que llevan a más unos pocos Eh, que llegue los sábados a las 10 a mí ese eh, sí, también me gusta mucho porque eh, fala de teorías de la conspiración y ya sabéis que para conspirar no yo de ese mes en cuando ¿eh? otras veces no, pero sobre todo con el tema de los reptilianos, ya sabéis que estoy absolutamente convencido de que esos que, que dejen morir alegremente que son reptiles, que no son humanos un humano no puede andar deseando morrer a otro humano tiene que ser un reptil, entonces yo la teoría de la conspiración de que nos gobiernen descendientes de, de reptiles, estoy más de acuerdo que vamos, que no os podéis ni imaginar. Entonces, eh, yo yo creo quiero que sentáis ¿eh? el nuevo de desorden mundial. Eh, el nuevo desorden mundial, los espada de Mocles. Hubo uno que empezó, el, el primer programa fue cojonudo Pero todavía no fizo más eh, Línea de fuga, los viernes a las 12 de la noche la, A la hora de los Eh, Un programa cojonudo Y pues digo, a mí gustó mucho Mucho, mucho, mucho, el primero que fizo Pero fizo los tres hermanos y, y van dos viernes que ya no volvió Entonces, bueno, pues yo que sé, oye, mañana A las 12 ponéis la cuca, a ver si sal A mí ese, ese programa Me gustaba mucho eh, El de cine, yo os digo, solo lo, lo sentí La primera vez hoy ¿eh? Y quedé flipado Con todas las cosas que sabía y tal Lo que pasa que ya os digo mmm, Oye, pues si hay gente que guste mucho el cine O que guste sin más como a mí Sentir hablar por la gente la radio Pero el que va a empezar El que va a empezar a, a la una de la mañana No sé si hoy o... o o la semana que viene eh, y el que el mismo que fue, hacía sesión continua no sé si sesión continua oye otro otro formato de programa pero bueno ya veis yo siempre lo definía como programa de cine para los, pa los que no nos presten los programas de cine y a mí si programa prestábame la dios y de fechosa o que eh, muy buenas ideas de, de películas para ver yo que, que es raro que me preste una peli ahí ahí prestábame Pues, eh, me la de dios ¿Eh? Eh, otro día recomiendo otros programas pero hoy estos y bueno dicho esto pues me temo que, que ya me tengo que, que ir yendo O sea que bueno, pues como siempre saludos, un saludo muy muy especial esta noche para el Westfield, que se me metió en el en el chat, que falta me hacía a mí de algún chatero, hombre, para comentarles cosas. Un saludo a toda la demás gente que tuvo sintiendo anedonia para las redes, para el 107.3 de la frecuencia modulada y por supuesto, un saludo muy grande para toda la gente que lo descargue y ya sabéis, como todos los hermanes, un deseo. Que ye, que no moscoya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 Cabello pura y simple tomadura de pelo porque era el pasado por arte de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 Eres un canijo pero sabes ya que a la vida das a verla Pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa Si no quieres caldo toma siete tazas Todos a una pisándote la chepa Arrambla, brinca, mal Que siga el paso doble, la cuerga flamenca Y grita con ellos, viva las caenas, rompe ya